Renau, tú ya esa cordura. Cuántas veces me pregunto que está bien o que está mal. En el bucle de mi cabeza parece no encajar. No te busco, tú me encuentras, volvemos a tropezar. En lío no hemos metido, me voy a emborrachar. Yo quiero, tú no quieres. Si tú quieres, yo no quiero. Si mañana ya has pasado, el futuro es el presente. Ya no quiero volver a. Ahora sí, una estrella, estrella más. No. Cosas de directo. No va a ser como tú quieras, no va a ser como yo quiera. Somos en un estrella estela más, tierra de Barrenaus. No va a ser quieras, no. Lo programa de radio de RAS en Aragones, como siempre en Radio Topo, la voz da sin voz también en la nuestra lengua.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 Tú apareces en forma de pesadillas Y haces que la luz que brilla sucumba a la oscuridad Si yo encuentro las respuestas Tú me cambias las preguntas Tú quieres que me arrepienta Y yo no pido disculpas y Si tú quieres mucha ropa y Mercedes Gastar todo lo que tienes... Somos las que no arreblamos, las que no nos vendemos Sin patrocinio, sin subvención Los magels del aragonés, lo maquis gráfico, Los que no cambian de criterio cada cinco minutos Si llevo en un malo, decídelo tú misma Si yo quiero entender la filosofía tú eres como el policía que no me deja pensar. También somos las que no sabemos ser directos. Tú ya has cruzado la meta. Tú de todo necesitas. Yo mi boli y mi libreta. Y es que ya... Te recordamos que Tierra de Barrenos y la versión radiofónica de Blog del mismo nombre, aunque llevo casi 12 años recontando las mismas mo las mías movidas, siempre, pero que sí, la Aragonés. Volver a mirar. Somos en las redes sociales. Me puedes buscar en los vas y creo que sí también en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Flickr, en Telegram y en Evox. No, no y si quieres escuchar los programas anteriores, puedes descárgatelos desde el blog, desde la plataforma de podcasting iVox e y desde la web de Radio Topo, radioTopo.org. Aunque también trobarás toda la resta de programas de esta radio libre zaragozana que le damos 25 años informando a lo pueblo. Los Y ahora Antimas también puedes sentir los programas antiguos en YouTube, que los voy pullando poke a poke. Y recuerda que si es falta de cuñaos... La tierra, tierra de Barrenaus yeah. Y si no sabes fer directos, escucha también Tierra de Barrenaus Siempre habrá alguien a quien joder Siempre habrá un pueblo que invadir Un día más, viviendo de rodillas La mañana. Bueno, güey, un programa muy todo especial, muy todo especial por muchas cosas. Primero, porque los electroduentes nos son fendo todas. Todas las, las posibles que nos podían hacer ya nos las han feitas. Pero, sobre todo, que hizo a la audiencia le importa igual. Eh, y un programa especial porque, y en directo, ya podéis ver que, que las metidas de zarpa son son mayores de, de lo cutiano. Y un programa especial porque y lo número 50. Uh, uh, uh. le vamos ya 50 tierra de barrenaus eh, con ese sonido de fondo que tanto caracteriza al nuevo programa y en la banda sonora tuyo programa hombre y bueno pues eso pues 100 horas de, de tierra de barrenaus casi cosa hace días Y se nos cuela un chiflidico, pero así. Y bueno, también, y un programa en directo, y un programa número 50, pero sobre todo, y de estrella a estrella la weytena edición, Que, que fa este esta jornada especial que fuimos en Radio Topo con toda la programación de raso en Aragonés y también en catalán, pero que sí, las tres lenguas de Aragón. Bueno, en las dos de Aragón y los, las los, dos propias. En las dos propias. La otra ya pro programación ya hay. Coño, no os veo nada. Hay razones por las que no la y can... Bueno, y voy a saludar ya a las, a las mías convidadas. Buen día, con Buen día. Todas, todas con el móvil, ¿eh? Ah, no, no, no. De no. verdad, Rubén llegó con un papel. Bueno, Rubén, buen día. Buen día. Yo he venido, güey, a los chicos y soy aquí apuntándome en, un, en una fuella. Pues, bella coseta de, de lo que te os voy a recontar, güey. Bueno, bueno. Buen día, Armando. Buen día, Carlos. Oiga, lo tuyo micro no se siente. No me sientes. No, cámbiate de micro. Vale. Bueno, tal mientras, buen día, Tamara Hola, buen día Ah, tú 77, perfectamente Bueno, ya, ya se te ha sentido antes la, de la vida uh, uh, uh, uh, uh. Vale, Armando, ya lo sentimos Buen día, Armando Hola, buen día, muchas gracias por convidarme a este programa tuyo Ay, qué cosas más bonitas me dices Ya <risa> muy guay, esta la estrella Y ya es muy guay, terra de barrenados eh. que somos unos afortunadas Aquí en los 50 programas, ¿no? Sí, sí, sí, sí sí, sí, sí, hombre Esto que son las bodas de plata ya No sé, no sé cómo... De oro, ir, no. Para... De oro ya son 50. Sí, de plata ¿Y no sé? son 25, ¿no? Perdón, pero, ¿y mm. 75 y son platino <risa> Pero tú has visto la de cosas que vi a Astielo Despacho, para pinchar. ¡Uh! ¡Uh! Todo pa' celíacos. Aurum, tío. Aurum y oro, ¿no? Sí, <risa> y efecto de, de oro. <risa> ¡Ah, uh! El símbolo Hombre. Y la lata allí dorada. De verdad, de verdad. Oye, ¿qué crevas? Antimás vira de marca, qué? ¡Ja, <risa> Tierra de Barrenado se financia con las donaciones de. Bueno, que no está. Sí, sí, así no es que. Que pro, pro con tener viera. Hombre, igual que charlando de TV os lo patrocina Bonaria, a tú habría de patrocinarte Erosky. <risa> pues, oye, yo. Bueno, no, que, que a la vez habré de quitarlo de la presentación de sin patrocinios y sin subvenciones ah, y ouch, tal. Ouch, yo yo principiaría. Eroski, no decir Erosky. principiaría charlando con la quitería. Pues hombre, pues mira, sí, sí, sí, sí, sí. Hostia, pues sí <risa> Patrocinado por la quitería. yo creo que eso no va en contra De la, o decálogo don, de decálogo Todo lo que yo topo, menudo ¿eh? día lo tienes ahí <risa> hombre, Panchitos, ¿cómo se llaman los? monchis? Monchitos Monchitos, Risquetos. <risa> que los risquetos no me fango hoy Ay. Bueno, ¿y de qué, de qué íbamos a charlar güey eh, en este Cincuenteno, pues tierra sí. De Barrenaus <risa> lo que me fa miedo es que yo creo que lo preguntas de verdad porque no sabes de qué vamos a charlar, güey. <risa> porque bueno, como siempre, como ya habitual, como como de cut y un tierra de barrenaos, no tenemos guión. A la vez, pues pues eso. Pues esto va a estar dos horas de de pura improvisación, fuera de las notas que prendiendo Rubén. <risa> yo soy de Boisando moñacos. Bien. Yeah. <risa> bueno, pues yo lo que me ha pensado, pues es una cosa muy sufrida, ¿no? Podemos. Eh, uno, uno de los temas de ascensor Y el orache, Y la troye Los viaches ¿Y de, pues, y de las redacciones De la escuela de idiomas Y de las redacciones De la escuela de idiomas ¿Y de verdad y, verdad y de y Nogara bueno, y de, y de no También pues eso Pues de Redacción típica Cuenta o zaguer viache Que hay gas feito Ah cuando charaba De escuela de idiomas Me refería ¿A no, ¿A, a qué te referías tú? Ah no sé sí, A la, la... EOI ¿eh, <risa> Sí. Que, que bueno, que, que, que quiero recordar que este año se suposaba, por cierto, ya mira, ya que salió el tema, este año, y era seguro, seguro, segurismo, que el aragonés iba a estar en la escuela Oficial de Idiomas. Como tantas cosas. Quiero recordar. Que se nos acaba <coughs> la legislatura <de> con... <risa> pues eso. Monde su singula, <risa> purín. Así. ¿Y sobre qué programa llegará? De la eso, televisión. De sí. Sí, sí. Hombre, que se con el zagale de las piscinas no, de Teruel. Que se enfadará en los Lo apto para antirracistas. <risa> la tranquilidad. Bueno, pues sí, se pusimos a charlar de viajes. Así nas que, que, bueno, pues con la chen que somos ahora aquí y ven uno más que se suposa que ha de venir. Que no sé si Adito dicho ya por WhatsApp. No, en cara no, pero vale. también vendrá una convidadeta. Ah, sí. chicorroneta. Ah, ah, vale. <risa> bueno, pues mira, pues que salga en la radio. No sé si ha salido ya. Sí, un... no sé si va un año. Ah, sí. Sí, sí. sí. Ah, pues mira. Sí, tenemos fotos. Sí, sí. estío pues minchándose así, mi, o min, micrófono, con estos micros tan, tan escoscadicos, que, Inmunización, que regular, ¿no? que no tienen garra. Todo bueno, todo bueno. Va vacunas, ¿no? Micrófonos sí, de, reto, de 50 años, sí. ¿Y esto y esto vacuna, no, 50 años no, 20, 25 bueno, no, tiene no. la radio. 25. Sí, este año 25, 25, pero bueno, los micros habrán cambiado. Que los micros ya, ya eran ereus sí. ya de otras historias. De hecho, se construyó de... la radio alrededor de los micros. <risa> y ahí eran aquí. Venía de, ¿cómo se decía la que viva antes aquí? Radio Bronca, radio... Onda Borde. Onda Borde, eso. Onda Borde. Bien, no ha ni una... Con, con a... <risa> ni, ni sustantivo ni adjetivo. Bien. Bueno, pues pues yo pues no sé, si tenés bella propuesta para empecipiar por el puesto o no, joder, con nuevo teléfono. Pues métenos mosiqueta, ve. Venga, a mí a meter una mosiqueta de mosiqueta. Feses sexistes, y posates, capitalistes, feixistes, de que no representa, oh, Pero a la plaza de Valls, todo estaba cambiando, repartí en la festa un tresor de recuperar, <risa> y a la Plaza de Baix ahora todo ha cambiado y esta fiesta al pesar que hemos recuperado ¡Huy la liguemos! ¡Nosotros desfilem! ¡La barca recuperemos! ¡Huy tornamos más celebrará a Contra Corren! ¡Huy nos liguemos! ¡Nosotros desfilem! ¡La barca recuperemos! ¡Huy tornamos más celebrará a Contra Corren! ¡Huy nos liguemos! ¡Nosotros desfilem! Oye, qué bien que funciona el mezclador automático de, de Virtual DJ, ¿eh? ¿eh? a tope. Vale, se va que esta serie ahí, pues no. Hombre, si ya estás ya a los platos, ¿te hacemos viendo? Hombre, sí, sí, sí, sí. Con, con los vinilos que fan Auxili y Bongo Botraco. Total. Que creo que no es no Van Naisiu, ya, o sea, no sé, pues... Bueno, Bongo Botraco, que años tendrá más que nosotros, seguro. Sí. <ríe> Y esa cara no me ha feito ni cagoy, pero bueno. Que salimos en la transición, te recuerdo. ¿Eh? Que tú sales en los programas de la transición. Coño, pero hay una grabación de ahí? <risa> <risa> <risa> tierra de Barrenaus salió en un programa de transición de Aragón Televisión, oh. porque ya hacemos transición. <risa> sí. Pero no salió en la transición, quizá. Isá, eh, pero y de, esas que imachen... de que ya era programa. Bueno, bien, pero, <risa> pero las imágenes son de fa cuatro años, o así, V1 <risa> más Bueno, bueno Pues sí, seguimos a charlar de viajes Que le damos ya un cuarto de hora de programa Y no hemos charlado ni pon eh, Pues porque Me llegas proposando dos El que llegue el otro continente No Ah, vale. Porque ahí sé cómo después vendrá uno con una nina. Ah, ya verdad, ya verdad. Así nada podés contrastar. Vale, así hemos pues? de hacer un viaje cada uno por continente. Pues creo que... <risa> Hombre, por Asia lo tenemos bien fácil. Ah, bueno. ¿Tú has estado en Asia? No. Vale. Bueno, tú nunca chico. Sí, sí. ¿Estás en Turquía? Sí. Crucé el Bósforo. El Bósforo. O Bósforo. O Bósforo. O Bósforo, O, o, o. <risa> que en Aragón se dice o, o visto? No, yeah, bueno. <risa> que haya pillado chiste Que tuite con <risa> Con un hashtag, con el hashtag Bósforo. Bueno pues no sé Si queréis que al principio yo por Venga. Bueno, yo que, o, o mi viaje Llegué como muy simple Pero bueno, pues eh, Nos eh, fuimos a París <risa> oh, Oye, ¿qué pasa? <risa> París mola mucho todo yo que ya era como París. un viaje Que teníamos como pendiente Y bueno, ya va estado pero como muy a escape por una movida zapatista que tenemos aquí de lo que facemos juntos o de otro? No más está en París dos vegadas. Y ah. el viaje largo es tío con tú. Bien. Una vegada ¿no? estoy y que ese viaje tú sola, ¿no? Sí, que nos, nos fuimos con Ocaracolta a hacer un encuentro europeo de los, de los zapatistas y yo me quedé un día más. Y Villeparís en 24 horas. ¿Se puede Villeparís en 24 horas? Sí, pero muy... <risa> Hombre, por, por poder. <risa> por poder, vale. pero bueno, no no es recomendable. Pero bueno, nosotros estemos cinco días, creo... Y, y bueno oye nada o sea a billiller, ya he de dar que París Es una ciudad super cara, bueno Francia en general ye cara y ah, yo no me parece tan cara, pero bueno bien. Pero porque, te, porque no quiero decir porque te, te mueves y fas un poder ta tas puestos pues más más baratos, pues ta, ta minchar y ta, y ta zorrear. Y bueno, pues no voy a decir las cosas típicas de París, pero sí que vi eh, como cosas que la Che pasa por alto de varias vegadas o varias amigas que han ido pues y me han dicho, ah, pero esto en verdad merece la pena. Así que si sí, todos París pues destacamos eso y la resta que decir, que tal vez no te dan, yo no de decir aquí cosas. Destaca, destaca. Pues una de ellas son las catacumbas que muy tachen se las blinca. Y sí, una visita súper interesante. y que, que merece mucho la, la pena. ¿De qué va? ¿De qué va? Eso es las catacumbas Cuenta, cuenta. Bueno, pues son unos subterráneos que había en París que se hacieron servir para enterrar a la Chen que murió por unas epidemias de no sé cuán, no, no me acuerdo de siglo, y bueno, y como ya no cabían en un en cementerio, pues los aventaron hasta en un fosal. <risa> ¿Los aventaron? <risa> ¿Literalmente? <risa> sí, no, en primera, sí. o sea los ¡Toma pie! Y pues ya <risa> se... Y, pues en... <risa> los fans con los que ya, son chuntos sí, sí. <risa> Ya, ya. Y con la, la Magui y Chloe y sí, sí, todo y bueno y pues en la época de romanticismo de romanticismo no me refiero al de oh cómo te quiero sino el romanticismo. romanticismo movimiento literario sí. artístico y eso pues como era tan de moda esto de los muertos y tal pues pues un tío se dedicó a, a ordenar un poquito todos esos todos esos huesos y pues como cami caminar por unos un subterráneos que son las paredes son feitas después pues, de calaveras y de y de tibias Que soy yo, crack. pues, como muy interesante. <risa> yo me pincho, yo me pincho No sé si he es estado vosotros. Me es movía corazones feitos con Con calaveras. Sí, con o sea, clapacins ahí. Y como, oh, mamá mía, sí, sí. Pues me, me parís que no soy esta, En Las catacumbas de Notre Dame. Pues ye, no, de yo de Notre, Notre Dame, Dame. Dame, son de París, no son tanto de, algo de, ah, de vale, Notre vale. Dame. Dame. yo tampoco. Pues yo cuando estoy no. en París, estoy en una feria ganadera. ¡Guau! <risa> Tres bueno, días. Y otra, otra forma de viajar también. Sí. Yo sí que hoy he estado en unas muy parellanas, por lo que ya recontando, que son las de Viena, las que son en, en la ciudad de Viena, y ya igual son corredores a base de la catedral, y las paredes son feitas con huesos, con cráneos. Mm. Vi una una dices en Praga, a man de Praga, a unos uh -huh. 40 kilómetros de Praga. Que ¿Cuál? ya entera, todo ya cubierta por dentro, entera de, de huesos. Podríamos hacer una ruta, ruta <ríe> que catacumbas más con crepacientes. y mola mucho no la verdad <risas> es que interesante interesante interesan. pero pero eso es, sí que calfe un poco de ringlera porque no se pueden sacar las entradas como por ejemplo como el Louvre que las puede sacar por internet ni anticipadas ni cosa pero bueno que que sí que vamos que Isabureta que nos que nos fotimos de, de cola yo Vale la pena. Sí, sí mucho. Sí. Y, y en más, bueno, eso contaban de, de, no pues todo este cuán se fació, no sé qué siglo, bueno, pues eso, cuán se fació que, que facieron Bellamena de representación teatral y no sé qué en primeras, pues para los ricos de, de Pagui, y, y eso ha debió estar súper guay, o sea, que, que de, de feito decían que lo repetían, ¿no?, de cual me parece. O... Sí, sí, se sí, van como, pues eso, como... Como representación, eh, pues, rememorando un poquito esa... Que hay una esa, expuluka, últimas, que, que paferaste una representación, hostia. Sí, ¿no? sí, sí. Pero bueno, y se oye uno de los puestos de puestos otro que París, mentira, pero he sentido a muy touching que va a va París, va hasta Notre-Dame y no va hasta la Santa Capilla, que te oye como un pecado mortal. O sea, la Santa Capilla y super cara de, de entrada que son 12 pavos, pero oye brutísima, ya canto de Notre-Dame y llegue, nada, llegue como una torre ...pues plena de, de vidrieras... ...pero impresionantes... ...y también pues... pues eso, ...la chen se lo blinca... ...pues eso porque lle caro... ...porque lle muy chicota... O sea, ...se ve lle en... 10 sí. diez minutos... ...pero... pero ...y, llegue, y llegue muy santa... ...más ¿Senta? más ¿Senta? santa la virgen... ...lle <risa> <va a> <risa> <risa> muy bien, lle muy bien... ...y pues también nos sorprendió mucho... ...que esto se lo hemos de agradecer a... ...a los Blasco Domingo... ...la... ...el barrio latino... ...que o latino... ...que yo me pensaba que le decían latino... ...porque ya era pleno de latinos... <risa> Y decimos, pues chico, que y ya en España ya tenemos muitos. Y, y a la fin se decía iba latino porque ya era obico aunque aunque ya eran las universidades y todo eso. Y como se llaman las clases en latín, pues latino. Y bueno, y nos, nos sorprendió. Y a salsa ¿eh? No, ni, ni toros, ni flamenquito, ni cosa, no, no. Pero no, estuvo muy guay, la verdad, es que este un viaje bien pincho. Y, y bueno, ya está a rematar Que eso sí que salen en las guías Pero había echen también que se lo blinca Yo creo que es imprescindible ye ir a pillar eh, la Torre Eiffel de Trocadero Que llegue imprescindible La Chen se la velle de Dillas Y dice, ah, pues ya he visto la Torre Eiffel Pero no la has visto en cara que no la velles de Nois De Trocadero una pasada Coincido con tú en lo de Trocadero Antimás, vía paradicaturada de metro, así, y, y muy cómodo de biller. Y si Yth en hora punta, Antimás de biller, la iluminada, se oye con las lucetas listas de, de estrelas que fan cada hora puntual. estrella. estrela. Estrela, estrella en París. El asiento uno punto vuelto. A yo el Alzheimer ya me llevé pasando factura y no, no me acuerdo de todo Perfecto. lo que veía cuando este en París, pero sí que me fascina mucho hoy y también lo recomiendo, la chen que le falla la arquitectura, y a irte al arco de la Defensa. la, la, de, la de fan, sí, en el barrio me, económico. Sí. Si sí. Un... no lo hemos visto nosotros, no, no. Nos falta. Y alineado, y alineado con el arco del triunfo. Sí, y un bico, cuento que lleve de oficinas, ¿no? Y ese estilo, todo edificios nuevos. Y ayer me falla hoy porque vea el arco este famoso de la Defensa, que hay un cuadrado chigán. Y bien, pues, pues alrededor son todos los edificios. Y ya te, ya te os digo, la chenclefa y la arquitectura sinas moderna. ¡Moderna! Toda, vanguardista, pues, pues sí, muy bien. ¡Mola! Los Pues no sé, veía cosa más de París. Y el Pompidou, ¿no? El museo Pompidou. este de Pompidou, Pompidou. Ah, hostia, sí, que eso no lo veíamos, pero yo sí que lo veía cuando, cuando estuve sola. Llegué un edificio bien pincho, estuve en, en medio de un vico también, que no, que no te lo esperas. Yo recuerdo que me mincho una crees por la carrera, mm. bien buena, las foten así como para elevar. Sí, como en un... Y el lo primero que va a que me minché estuve en París. Y estuve empieza... Una, una, historia, una historia de amor eterna... Vamos Yo a hacer una serie. Como con los ciudad. que va Gochos. Que va Gochos. Y, y, y lleva también un bico Chodigo, que no sé si era lo mismo que el latino o era muy cerca. Y también estiemos. Y, y era curioso porque eran todos puestos en que vendaban falafel, porque ahora el Ocho Digo reivindicando falafel como de la cultura Chodiga. Falafel. Falafel, sí. Joder, se apropian de todo, ¿eh? Bueno, y eran. Iba por... a hacer un chiste, pero pensaba que no... y ya si, que si lo fas tú. <risa> Fiscalía del Oye, fiscalía. Palestina, fiscalía, los fiscalía. que vas. Ar arroba fiscalía. <risa> Pero me llevas a de Echen por la, por la carrera, por esas cuatro o cinco carreras, vestidos de, de hecho, Dios, ¿no? Como los que se vienen en, lo de, ¿En de los sí, Buen los el Diario de Diego O en Snatch. <risa> oh. sí, sí, <risa> con ochapero. Con Tengo diamantes. Con las pulseras y estar rizadas. Sí, sí. ¿Cómo mola? Curioso. Bueno, como mola, ¿no? Pero... Bueno. Y con bueno, Eparné. Pues, <risa> sí. contando no, billes nosotros no. nos fació yo también pillemos eh, Bells eh, tus distos de frituro como se digan Mm -hmm. Y, y esto también una recomendación Y bueno, la verdad, que, pues de ta... Sonchen, que lo fa súper bien y y una... O a lo menos nosotros Tenemos, a lo menos esa, nosotros suerte. tenemos esa suerte, sí A nosotros, y so, en primeras, facimos uno como Poro centro, como está Centrarnos, va, a, la redundancia Un poqueta, Villers, pues eso, que, que se puede Baviller en, en toda la zona de De Louvre, Notre-Dame, iso Y Oceana so, y Osen, ahí, por ahí Y pues pidimos otro en Sacré-Cœur y otro en el barrio latino y la verdad es que, bueno, pues Sonchen hizo que por cuatro perretas o mismo de Valdes, pues y Sonchen que le mete, yo que sé, como muita ilusión a la, a la visita Yo, o mozo, o mozo este, no es la fácil el barrio latino, ¿no? Sí Y se llera y se, un mm. figura, un crack un as un <risa> <catatrogen>, catatroken. <risa> no, yo, yo soy muy de bueno. free tours también. también mm. Fueras de bella ciudad siempre que que íbamos a una ciudad en Keviná, pues gozamos de de por por lo que decir, ¿no? Porque te muestra la ciudad, ya, ya la veis y pues con lo que has visto, ya puedes profundizar un poco más y después pues, porque echen por un regular joven ¿no? echen eh, estudian que le mete mucha muita ilusión y a los que puedes hacerles preguntas pues más normales ¿no? Que no fallas en una oficina de turismo. <risa> pues eh, <risa> an, an, an, an podemos ir a hacernos unas vieras de nueve, ah, pues mira, esta zona lleva bien maja, bien, bien Sí, este que este, sí. nos, este nos lo dijeron, nos recomiendo porque viví Basti, Antimas nos decía eso, pues la, la zona por la que Viva y tal, y, y nos decían esto bueno, no, esto de impuestos neta tal puesto afectos una crepe porque son las millas de toda esta zona qué tal mm, baratas Antimas y por eso, ejemplo sí, pues sí, sí. Y, sa y, y sale los, la experiencia ¿no? mientras sí. en París y en otros en otros puestos fan estas cosas los estudiantes de turismo aquí lo fan los voluntarios de la Expo, <risa> <Bueno. Taragoza risa> es diferente y los estudiantes de turismo también ah también fan fritos aquí No, free tour no vi nada. No, free tour, ah no pues. Vamos. Los, que, no, los claro. solos que fan free tour son los voluntarios, mostrando dando concello. Sí, nada no que concello. Ay, bueno yo, yo yo he estado de guía voluntario también, pero un día nomás. <risa> <risa> Hombre, no para ningún fondo, cuando era yo universitario. <risa> en la <risa> ¡Qué quiero. ¡Qué bien pasar programa 50 con vosotros! O Manicero, sí que feba va fritur. Oh. <ríe> y ahora yo buscando feliz chiste de feba <ríe> <Brasil. ríe> a sa Un saludo a Talartigas. <ríe> bueno, cambiamos de continente de zona o de qué... Venga, be bella propuesta, Perasti. Venga, empiezo yo, creo. ¡Escocia! ¡Escocia, Scotland! Scotland! ¡La tierra de Braveheart! ¡La tierra de oh, Braveheart y de Harry Potter! Y del de, <risa> de SNP. Y de... Y, de, y de la gran película Transpotting, también, por supuesto. Y ah, la, ¡Hostia, es verdad! Y la ¡Hostia, es verdad! Con, con ese mítico monólogo de... Estamos colonizados sí, estamos por, por gilipollas. Por los soplapollas. Eso, <risa> soplapollas. <risa> bueno, pues sí, pues bueno, pues... Escocia, hay un país que ya hace va tiempo que quiere baile Porque, bueno, pues en Zaguería todo lo movimiento que vino Por ese referéndum de autoterminación Y porque, pues no dice de estar un país que lleva junto a, a Inglaterra Y siempre lleva curioso visitar países del imperio Ya tenía <risa> la, la oportunidad de, de viajar a, a Irlanda Fue unos, unos años también como más que más en Irlanda del Norte, pues Belfast, Derry, etcétera Y... ¿Vía más ciudades en Irlanda del Norte? Sí, yo creo que sí. Pero pues yo solo quería ir a Belfast y <risa> Derry. Oye. Por eso, oye, que yo, todo el mundo ha estado así. No, sí que vi nada. Pero bueno, yo pues, continuando con el con el tour anti-inglés, pues digo, pues me voy a Escocia. Y nada, pues estemos en Escocia unos amigos y yo. Y bueno, pues Escocia yo he... un país súper curioso porque aparte de conducir por Amancucha, wow. no como aquí. Y te pasaron cositas. Te pasaron cositas. Con el auto de Gedin, pues las contas Y no tengo ningún problema en contar las multas que tengo. Pero bueno, y eh, un país en las que las carreteras no son. No son. No son guaire.. Desembolicadas, como, sistema... como el maestrazgo, Podría estar como el maestrazgo, como el matarraña, o mismo como veía con marcado Pirineo, como Sobrarbe. Mesmo viná zonas y puestos súper turísticos, aunque no más vía un carril en la carretera. ¿Vale? Oh. Allora lo que se falle que viná como una especie de, de, de espacio, o sea, mancucha u amandreita. Allora, pues, cuando te trovas con auto auto de Fren, has de marchar en la kucha, entra la En la cucha. Si tú tienes ese espacio más cerca que el atro, y, y, y en ese ente ya el otro, el otro auto puede pasar. Joder. Si no, tú has de esperar y el atro y el guía de que marcha lenta la la suya cucha. Vale, eso pues, oye como como cuando vas a sentar Zuriza, a Linza y Claro, el... pero pero no basta Zuriza, igual vas para el lagonés. Ya, ya. quiero <risa> decir, no porque siga mi o peor que no, no estés que sí este es en no Estimados en olagones sí, ¿Y sí. qué? Pues un lago. ¿Me lleva bicho? Un lago, un lago, aunque lleva un Fascal de tiendas, aunque podías mercar por unos módicos 25 euritos, un, un, peluche. Sí, un peluchito Nessie. de Nessie feito en banco. Con con visto <risa> de mexicano que sale de los Simpson. No, lo estoy buscando, pero no lo lleva, <risa> lleva uno vestido de flamenco. No, no, no te le ves el exagerador de ranas. <risa> A llorar, pues, bueno, pues de un país súper chulo. Tuvimos la suerte que nos fació buen horache. No ves que un día estío plebiendo. Joder, pues ya es raro, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y luego, también antes de comentar ya así los puestos más chulos que, que veíamos, también comentar que el, lo que lle el entorno, lo que lle un paisaje, y es súper chulo porque y es súper montañoso, pero no vino no en las Jailas, no vino a, no a bosque, ¿vale? Entonces lleve todo... super como Pirineo de montañas super grands pero con a Yo me recordaba bastante a, a la película Prometheus, no sé, <risa> qui, qui, una mica friki como nosotros, pero en los primeros cintos de la película aparecen que yo me pienso que puede estar perfectamente de Escocia, eh, un paisaje eh, sin, sin Chen. Uno vía largas extensiones ah, sin lugar. Vale, vale. ¿Cuál, sin... el arquitecto este. Ese, vale, ese, vale, vale, vale. Entonces, súper, súper, parece súper marciano. O sea, parece como de otro de otro planeta. Porque ya, ya te os cuento que no vino... A... O sea, que de, de autovías o de grandes urbes no vina, era allora, pues súper curioso para pa ahí. Vale. Y bueno, pues dos lugares así más chulos que vina y que al carnicol le van a morar. Uno y el castillo de Elian Donan. Que dirá, pero esto que llegué. Bueno, llegué Castillo, aunque se fació Os Inmortals, bella escena de los Oh, los Highlanders. Los Highlanders. De ahí, claro. Esa traducción tan maravillosa que facieron. Ya estoy bien. Cojota. Highlanders. Y también Braveheart. También, mira, bella escena de Braveheart. A ver, que es que. Ah, vale. La Tamara no sé qué quiere hacer por aquí. Para cuenta. Para cuenta. que vamos una foto. Así es que. Bueno, pues. y un castillo de una familia noble que vina bueno que vine ahí en, en Escocia que, que que es situado ahí en las Highlands y un castillo súper chulo vale con un puente de piedra y que bueno pues eso que estoy escenario de bellas películas y también pues la fan pues como Zaragoza, en, no igual y casi ¿no? <risa> la fan como imagen de una marca de whisky también para oh que yeah. Para que lo de cuál vale. de cuscus José. Ah, te... ah, o sea, que yo una marca no No <risa> lo no ah, me acuerdo. No. Pero bueno, y nada, bien pues también... Pues, eh, mira, Rubén, que, lle, que lle, se se ha meso la chambreta de Smoking... Chambretta, chambretta. De Smoking Souls, cuando son sonando Smoking Souls, te voy avisando de la siguiente. No, brimpas. Sigue, sigue, perdona. No, bueno, luego Nespodin también, que super súper conocido en la isla de Sky... Y también pues llega como el Finisterre que puede estar aquí en, en Galicia, ¿vale? Y como fin de un mundo que los van a servir ahí en... Tamp tampoco no lo he visto. En o sea, que... Luego en Lagones, que es que Escocia... La... meréis la pena ir ir a Lagones? No, porque había como 500 lagos en, en Escocia y son todos claro. parellanos. ¿Meréis ¿no? la pena por decir que ya se ¿no? Sí, pero, pero tampoco no cal... O sea, no cal y, vamos Pero, pero, yo pero sí, fallo... que, sí que viva un castillo también a... Sí, viva un castillo, a sí. De castillo de Uquart. Pero no, para, en Escocia, otra cosa es que no es lagos ya, ya, y castillos. Y ahí por castigo, por castillo. <risa> Venga, hasta luego. Venga, hasta luego, chaval. Quedas tú, bueno. camarada. <risa> Bien, pues, otro sitio super conocido también, ¿vale? Que llega ahí en los fondos de un valle glaciar, etcétera, también super chulo. Y pues, pues Edimburgo también, ¿vale? Edimburgo que lleve La ciudad más grande que viene ahí en. No, no. ayer me han dicho que hay un pozo mierda. ¿Edimburgo? No, sí. no, Glasgow, Glasgow. Glasgow, entre comillas, el Bilbao. Un pero... a Glasgow. <risa> <risa> el Bilbao antes de la reconversión industrial, con la ría verde y marrón, y soy de Glasgow, ahora. No, Edimburgo lleve <risa> una ciudad hiper mega turística. También hacemos dos free tours con gente de, de Peraki. uno pues así por lo centro en que te amuestran pues los cementerios por ejemplo en Escocia son lugares para visitar para visitar no porque <risa> siga más bonitos o no, menos bonitos sino porque la propia la propia pues, no sé eh, estructura de la ciudad integran los cementerios en en ellas y los van a servir como parques Jolio sí los van a servir como parques Usted entonces qué sanidad de toiso? a chugar encima de oscono un cementerio pues es sí, sí, un parque sí, sí, sí. Y... Es decir, los muertos son bajo tierra. O sea, que eso raí Sí, pero se que los cementerios se sacaron de la ciudad por movidas... No, no ves, pero no, claro, pero bueno, tampoco un... nos enterrará claro. la ahora bueno, como antes. Que antes. ¿No, no te salen no, no. las masas, un, un tí. Un cementerio y un cementerio. ¡Señor! Nuevo, voy raro. a meter la portería no entre Isamán y... Ah, así ¿no es que hizo. Integrar los cementerios y la Chen va a pasar odilla en un cementerio Va al merendar o, o va a mismo botellón. y Edimburgo tiene un rollo, Escocia en general pero también Edimburgo en particular, un rollo esotérico, pues con los rollos de la macha, rollo de muertos, etcétera de almas en pene, cosas lisas. De, de feito eh, Harry Potter, J.K. Rowling escribió Harry Potter en, en Edimburgo y se basaba en los lugares que aparecen en los suyos libros y a posteriori en las películas, son puestos de Edimburgo y también de, de Escocia, ahí era pues se fan fan tours por lo que Lledimburgo en sí pues la zona centro había una zona muy chula para visitar que y amando lo concello vi hay vi cuatro carreras que se que se no se enronó pero que se se tapearon, ¿no? en la parte superior se tapiaron las carreras porque facción concello más alto Ayer a esas carreras san, permanecen exactamente igual que fa 200 años Entonces tú puedes pasar y, y visitarlo Y ves las casas como llenan Y justo también coincidía con la época De la, de la última peste Y ahora pues te, te, te explican Cómo se va con, con la chen Enferma de peste cuál O no tratamiento Los que van a mover Fuera de la ciudad y se van campos Como campos de refugios Y los que van a servir a las afueras Y la chen pues eh, moría ya pasar, a y ya está. Pero se pueden visitar esas carreras Y en, en una de esas carreras, que, que, que son tapiadas, vale, vino un fantasma de una niña. ...un fantasma de una niña, una medium de chapón. La la Marte en La Plorona. Sí, <risa> <risa> algo así. ¿no? Bueno, pues una Medium de, de Chapón ...estuvo... visitando pues como nosotros mismos, fa, no sé si fa siete, ocho, diez años. estas carreras y que sentía pues la presencia de un espíritu de una niña wow. y, y entonces pues eh, la niña ploraba porque va perdido un, un peluche. La medium salió fuera Le, ...le mercó un peluche... ...y se lo levó... ...y ya la, la presencia de la niña... ...pues se puso contenta... ...y ya no se va a putadas... ¿vale? ...a llorar... gracias pues ¿no? ...la media... Sí, ...hostia sí, qué sí, barra sí, que sí. tiene y, la peste... ...y ahora la Chen ...ha pillado la... ...o costumbre... La peste. ...o costumbre... ...de mercar... ...un Fascal de chuguetes... ...y los levan... ...y puedes oh. ver... ...cosas como... ¿Qué? ...el DVD de los increíbles... Peluches del de león de la litio de Bilbao. Pero pero chuguete está en el hospital, no le, no le va no, no, a ver. No, no, no, no. Hostia. Y vi un rinconet pleno de chuguetes para, para la cría. Ahí está. ¿Y no había saqueo? No, no, no, no. no. Hola, hiper respetuosa con eso. O hiper supersticiosa. O eh? hiper supersticiosa, no lo no sé. Una de las dos. Ostras, si y para cuenta, joleo, le furtas un chuguete ahí está, y joleo. Oh. Sa ah, sabes bien. que no existen las pantas. Bueno, pero no, no voy a forzar. <risa> no no a Y era en Edimburgo, aunque y era un corazón en la carrera y la chen cuando pasaba escupiva. Sí. sí, ¿no? sí en en una iglesia, en una plaza. Perdón. Y sí. o sea, sí, sí, sí, sí. Pues tamaral es en Carrallaría. Sí. sí. Sí, sí, sí. Y, Qué bien. Esa o ayer sea, No era ilegal. No era ilegal sí, sí. escupir ahí. La chen pasaba y escupiva. Sí, sí. Yo es que. estuve una mica distraído en lo qué, que tú por... no me entere muy en la película <risa> pero sí sí yo no me lo contaron que estuve yo ¿Y porque le escupen a, a algo no de la, la tradición de que no sé si una, algo de una algo con los luteranos no sé qué historia pasó era era algo de iglesia yo creo no y eran los ingleses malos sí sí también iba ah, vale, vale, porque vale. también las guerras de católicos y rollos ahí está relacionado con con ingleses y era iba... una loseta que vivía sí, en un de una plaza una placeta y la chen pasaba y escupía Y, bueno, y como, como buenos <risa> turistas ha de vale. estar ya sí, sí, sí, sí. fina, ¿no? Ahí, y la gente no fotos, ¿no? y así no con él <risa> y eso y so de, de invierno se chelarán y más, claro, ver, ver, claro. Ver, voy a espalizar con los escupitajos. oh, oh, oh. <risa> Y nada, y eso, y pues, pues eso, lo que te, te os contaba, pues los cementerios y tal, pues te los amuestran y tal y cual, y también te cuentan historias de presencias y de que los móviles, pues las baterías duran menos en los cementerios, <risa> cosas vistas y tal y cual. Venga, no me Luego contaron una historia... <risa> Me gasta el WhatsApp el fantasma <risa> Contaron también que viva una, una parella... Tenerle las powerbanks <risa> bendecidas. Para las. Antipantas. Hostia. También nos contó pues, que lleva, no, no, no. que hace 100 años o por ahí o 200 había sí. una, una parella de, de tíos que se dedicaban a empofilar, empifilar, a enzorrear a la peña, los mataban y los llevaban a la universidad para las clases de anatomía. Ah, mola ¿eh? sí, sí. ¿Mola? hombre y oye muy bien porque yo me acuerdo la la vane siempre cuenta del y la pati siempre contaban que cuando estudiaba cuando estudiaron medicina que tenían el cuerpo y que ya tenía nombre de años y años que le dios y señor que le llega cosido recosido sí, sí, y vuelta sí. a coser sí sí sí, sí, sí. Me, una mica verde. pues sí entonces feban y en, vamos en zorri Los a hachen nos llevaban todo todo lo tal que llega de la mujer de uno de ellos Los mataban y pillaban un cuerpo y lo llevaban a la universidad. Y hacían las clases a la universidad con los cuerpos. Claro, eh, o oh, oh, profesor ya paró ¿Qué, cuenta. Que vale el alumno he bastado de borina la no hay dantes, con... con... Oh, de bastante, ah, ¿no? Bueno, bueno, wow, si Felipe. Si de Felipe. Joder, ya, ya, ya me lleva yo que iba mal. <risa> y sí, sí, y pues ya pues los, los pillón y con uno, con uno de ellos, fación y lo puedes visitar, creo que era un cinturón. Un cinturón de cuero feito con la piel de uno o dos asesinos. Oh, yeah. Mm. Y con el otro no sé qué ustedes facción también. Les también. ¿no? Sí. A... Cosa. Y <risa> trobón un como como unas mini mini tumbitas, <risa> como unas mini casitas con los nombres de cada uno o dos asesinados, vale. Oh. Los trobón a lo poco. Y, y en y... detalle. Sí sí. Y porque dicen que es tío el irlandés que llega así más católico y tal y cual. Claro. Pero que no fa guaire, plegó el el en el servicio postal una disas que he probado que tiene 200 años de una víctima que todavía no se sabe quién. Que, wow. plego, que lo mandaron y que lo que plego, que, que truquen plego. a la medium japonesa. <risa> Ravilla, que... que le lo de los, los <risa> increíbles, <risa> increíbles. Así que son, joder. No, no, no <risa> curioso, claro, el rollo este, pues también esto del lagonés, de la, también la mitología este rollo, pues ahí en, en Escocia todavía está y, y un país hiper recomendable que me deis la pena y pero que te os recomiendo que no logueis un automóvil. <risa> He eh, eh, trovado del corazón, por si querés. Dice, dice que se trata de un puesto en que se trovaba la Garchola de Edimburgo, construida en el siglo XV, y que, güey, costumbre escupir ahí en todo corazón para tener buena suerte. Por lo que no llevo una idea ya de pasar por encima de él, porque te puedes <ríe> esbarizar. ¿Ves? Recomendación en nueva guía de turismo. ¿Ves? pues ya lo he dicho yo, sí que es un puto visionario. <risa> Vamos a meter a ver un rato. Que concertazo que te os perdíais. Sí, sí, sí. Ajá. Cuéntame más. Bueno, vaya cosa más de Escocia. ¿Eh? Bueno, ¿Cómo? ¡Padre, lo no de, de Escocia! <risa> le, le, le dice el barrenau al Armando. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, qué pasa? ¿qué? Pues... No, que si sí, bella cosa más de Escocia. No, pues traspotí, traspotí, tras, tras un gran be, película. superstición más que tengan los escoceses. Pues porque... Seguro que Vinayo ahora ¿Poder? ya no... La Estoy charrado. un cementerio de uno que se dedicó a torturar a Che. <risa> <risa> Muy bien. <risa> Ese país es una borina contina, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. sí. <risa> y no, no sé si lo has dicho, pero también Escocia, Edimburgo Y el escenario de Dr. Jekyll and Mr. Hyde Ah, mira, pues no sabeba yo eso O sea que sumale a todo lo que ha ido armando ya Para el buen rollo de una ciudad Sí, sí, no, sí. oh, pues no va. Sí, por eso la ciudad y como construida en dos niveles vas por la Royal Mile veis como carreras a más abajo eso. Sí, sí, sí No, no, no, yo es súper chulo Y... Todo lo día os gaites las cantas ¿Sí? Sí, sí, sí Vestidos ahí de rollo, pues eso. Con las faldetas. ¿Fue, ¿Fue esta bella botiga de, de gaitas? No, estoy VAS. Me recomendó chorche romance. Aquí le mandamos un saludo que, sea Hola, que se Hola, chorche. Sí, hombre. Pues me recomendó dos bares, uno pues no sé si era la, la versión bullonera de Escocia <risa> y el otro era el señor la Laboreta de Escocia. Y nada, no, no, como llega una mica chapas nos marchemos. Pero vi a una ripa de bares super chulos con rollo música escocesa y con violins, gaitas, etcétera Con las bagpipes, también vi a un museo de las bagpipes que nuestro compañero Pascu pues, nos contará así Beldilla. Pascu, viene tenéis. Va, bueno, va, bueno. Y no sé, no sé si tú estés en Bella Botiga, ¿no? y qué chusto cuani fue yo. He bastado ufa poco pascu, ah. y, y sé en, en un momento de gaiterismatope, y sí que fuimos a un par de, de botigas, una en la, en la misma Royal Mile, a que nos disasen probar las gaitas y, y qué tal. tal? Nos merquemos un... Un imán. No, una gaita. No, no sé cómo se dice ahora, y que se la, Un clasen. clarín. Patasma. Sí, era como un clarín, pero con un tubo de encima para que lo hacer servir, ah. de plástico, rollo pinfano. Vale, vale. En o el de... pulito, no. Sí. ¿Y, no, y no todos lo confiscaron de pues en el aeropuerto? No. ¿Qué, qué como arma o...? ¿O <risa> arma de destrucción. No magical. sé, yo, a ver, yo. Que me haya vivo, eso sí que se puede. Yo lo de los aeropuertos de verdad ya me... Yo, yo ya voy con mi... Bueno, <risa> la vez que he estado. Pero, pero si sí quieres ese VH me confisco en un queso. Que llevaba en, en la mochila. Facimos escala en Londres. ¿Qué boques. Y de Londra hasta el aeropuerto que era Glasgow. ¿Y Madre por qué? Glasgow? Porque yo no lo entendía. ¿No, pero... ¿No, se, puede, ¿no se pueden entrar alimentos en sí. ah, pero de un país tatro? Sí, dentro de la Unión. Pero pues. yo entiendo ¿Eh? ¿Oh? que la merluza, fresca... Carne, pescado, todo. ¿Eso de la Unión? ¿Eh? ¿Sí? ¿Se sí, sí, puedes pues. llevar una merluza? Yo, Daría... yo traigo magreces de pato sí. de Francia aquí. Hombre, nosotros, en el avión. nosotros le vemos ah, chorizo en y. En avión y se puede. Dentro de la Unión Europea se puede llevar la. productos Carlu. Por favor, un piloto, no, no, no, no, una piloto que sea escuchando este programa. Que se lo que que puede, que lo que te lo que ¿En nos <ríe> cuando implen <ríe> la ficha? Todos meten el profesor, piloto, piloto, piloto. Lo que van a mirar ahora, según que hay historias. con lo, Bueno, en el tema de por fin o por la parte porcina africana, igual ahí bella cosa. Pero a día de hoy se puede dentro de la Unión todo. Y eso es la vegada que me ha pasado eso, ¿eh? Y siempre que he viajado a un país extranjero pues me llevo ya cosa de aquí Porque nunca sé lo que va a pasar <risa> <risa> Bueno, entonces nos pasaron Un cutiello de palmo en el aeropuerto de París que no paremos cuenta que lo, lo dan unos en la, en la bolsa Sí, más ni menos la navalla que llevabas el noviazco sí. de Irán nos la confiscaron Sí Vaya, vuestro plan de secuestrar el avión Sí, a Cascala, claro. sí, sí con una con una navalla de un dedo Sí, lleva ¿no? una navalleta chicota que pa, me mercó mi madre la, para ta la... <risa> que, tam, que también Claro, ya era nueva Sí <risa> no Se va a minchar una manzana en su vida Y, y nada no Sí, sí sabe piscoro, cómo son. Pero nada, pero cutillo que merquemos en París, está fernoso en Tropans, hasta y plegó en Zaragoza que cuando abrió la, la bolsa de, de también aquí, te Pancho, digo, y dice: Julio, cutillo, ¿viste? Con eso para matar mal, ¿eh? Que era un cutillo, Fleisho, Fleisho. Sí, Julio, pero era un cutillo, vamos, un cutillo de cortada. La historia normal. del cutillo. Cutillo, cutillo. Bueno, venga, cambiamos de, de zona. Sí. ¿Te toca? Sí, sí, te toca. Pues yo os voy a charlar de o mío zager viache. Chunto Al <risa> De la pipa. <risa> Carrasca, coro. Realmente, Ozager viache, que feito hecho sí. yo, a, a, a Morata. Morata, Morata, Morata de, de jabón. De jabón. <risa> no, os voy a charlar de o, o viache ta, ta chapón, dos meses pasado. Mira que lejos, Japón. Japón, Asia. y era la primera vegada que yo fueba un viaje así no es tan gran no de cambiar de, de continente estos viajes ya en avión de verdad Uy, que so llévanos. <risa> <risa> y se llena el plan ¿no? sí. Sí. que a la fin era un Ryanair con más asientos y pantallicas y pro cómo se decía la compañía? la de ida y era Finer Do Doctor Nick Airplane. <risa> y, y la de tornada y era Iberia <risa> oh pero bueno Normalico, eh. Sí. Si no, porque tienes barra libre para demandar vieras y estas cosas. <risa> y a... oh, oh, oh. Pues, o plan, yo Millor que. tierra de barrenado sí, sí. Son 14 horas de viacha, así no es que te las de montar bien. Así no es que yo me meto, va la, la pantallica Isa con cintas o con series. En series, yo que sé, tiene más. En Ricky Morty, eh. Ah, mola. Big Man Theory y cintas así bueno, un poco de actualidad. Ricky Morty te la puedes ver entera de aquí a Chapón. Y Real. que no son todos los capítulos. Mira un poco de cara, pero bueno, te pillas una viera, uno, unas galletas saladas. Unos panchitos. Sí, y a pasar las horas. También, también viachuegos, me metí el Tetris, me metí una buena viciada. ¿En Tetris? Sí, macho? Madre que es el segundo tío del avión <risa> Estás es buscando el primero para pegar un par de hostias no, que te... puto niño subnormal <risa> ¡Hala! te visaba te avisaba como las recreativas de antaño no que te avisaba meter un hombre o hacer <risa> más buena puntuación no, no más te avisaba meter no. cinco cinco <risa> bueno pues principio Deporte. principio lo VH, pleguemos ya un vuelo Madrid con escala en Helsinki y Tokio. Jodo a Helsinki. Sí, y ya plegas en, en Tokio, pleguemos Escamayaus. Tantas horas de VH. ¿Cuántas horas eso? Con escala 16. Jodo. La escala es tío casi dos horas, o sea, nos costó lo mismo irte a Tokio que tornarte a Madrid directo. Lo cual no dice cosa buena del avión, ¿no? Porque encima si sí. vas a favor del uso horario y tal, te habría de costar menos. Sí, sí, pues sí. No. Y cosa, pues plegamos escamallados en Tokio, ya pues la... cuando plegas en el aeropuerto ya veis plega... esto en japonés Pocas cosas en, en inglés, las, las cosas más turísticas y sí que si son traducidas a... Bueno, qué coño con inglés, con español, español o sea, sí, te eh. puedes defender en todos los puestos Un bar de tapas veíamos en todo el viaje <risa> Sí, las ¿Sí? ¿Por, por chapas, ah, bueno, chapas Y, una... chapas. <risa> y un otro de flamenco, una taberna de flamenco, oh, flamenco yeah. Japón fusion. que lleve pro famosa Y es que el es famoso flamenco, je, o segundo país del mundo do flamenco, y ah, pues Chapón. Como los Oye, pues si se, lo, si se lo quieren levar, yo sí. encantado, ¿eh? Y que yo como <ríe> fue cajón, pues... Hostia, Tamara, ¿es verá cuenta? No, bueno, luego nos cuentas, porque igual hay un viaje ahí a Chapón con tu cajón flamenquito. Flamenco. Bueno, pues plegas en el aeropuerto y... <ríe> y, y haciendo <ríe> el auto En <este. ríe> principio lo ya había hecho ya sin nada de, de verdad, pues a, buscar, a fete o preno a buscarte la vida... Miras, de trobar una... Le todo de aquí. que decir, los puestos para dormir sí. y todo eso. Y también ya una mica de... Bueno, ya estructura de viaje, ¿no? ¿Qué crees? Tenemos las nuevas ya reservadas en todos los puestos. Y te, pues quitas por internet una tarcheta que te, te vale para viajar en cuasi todos los trenes de Chapón. Hostia, también viene a... Ya hay de alta velocidad, ¿no? Sí, el 80% son uh -huh. de alta velocidad, que se dice sin cansen. Y no son sé, no sé españoles. Como no. anterior. Y ahí Hombre, te mira, digo, el, el que... A la fin, como te mueves en ciudades turísticas, que son ciudades grandes, de ciudad a ciudad tienes el Shinkansen, que te, de, por ejemplo de Tokio a Kioto te cuesta unas dos horas, dos horas y media, depende cual pilles, y son 400 kilómetros, van, van muy bien, van con mucha frecuencia, o sea que yo lo que buscamos también, un viaje diferente, pero a, la, a pero fácil. De, de vez sencillo, ¿no? Fueras del idioma y la cultura. Y el tema de un vegetariano en Japón, pues... <risa> <risa> no, no, no... Sí, ¿no? Ah, y, y topéis, ¿no? Sí, y es difícil. Ah, yo pensaba que sí, que era más... Como te mueves en Ciudad Grans, pues a la Como bien, estar en Segovia... Hay, hay también te dicen lo de... Eh, hombre, el vegetal con atún, ¿no? <risa> Eso es como ir en Segovia a un vegetariano, ¿sabes? <risa> Todo le va pescado. Bueno, y que minchan muita carne, ¿eh? que parís que nomás minchan pescado y minchan muita, muita carne. Joder, vaya vicioso, macho. Y, okay. y carne de... Onla, sino, o sea, ahí no tienen praus. Ternera, la famosa ternera de Kobe. Ah, bueno, claro. Y, y tocines también en minchan, muy todo. Bueno, pues lo VH, pues si soplegas hastie en el aeropuerto y lo primero que queremos pues llegar a recuperar la maleta y ir a, a quitarnos la tarjeta, ¿no? Porque tienes como un resguardo que has de validar y tal. Y ya vas tan escamayado Bueno, no, facimos una cola larga de Chen, porque toda la Chen que venía de, de Madrid, pues facemos lo mismo. Y ya pillas la O-Tren, te vas hasta. Nosotros hasta Kioto, te duermes en O-Tren. <risa> <risa> y además, es que se supone que vanos de poder, Bellero, Monte, Fuji, a la dreita, pero como estemos no, durmiendo, cosa. Pues, nada, ni en Moncayo. <risa> y plegamos en Kioto, que esti estiola nuestra. primera impresión de Chapón de que lleve muy diferente de lo que lleve la resta de Chapón había como dos o Chapón más tradicional que otro la capital histórica y después pues, lleve o Chapón más vanguardista que llegue pues Osaka y, y Tokio y nos fuimos a un vegetariano que lleve junto a la, lo nuestro a Lois. y lo que todos decían, las ciudades grandes como son ciudades muy grandes turísticas, pues sí que había puestos vegetarianos y, y vegetarianos muy buenos, veganos Puedes trobar e o problema es que cuando ya vas a una zona y no tienes localizado un puesto. Si has de, de, de minchar o de chentar o de cenar en, en un puesto improvisado, eso ya es lo, lo difícil. O vas a un supermercado, porque muchas no hay Si eso no me plegas ya canso y dices, bueno, me merco en, en, en un supermercado bella cosa y ceno en, en la habitación, en la cámara del hotel. Y muy bien por un costado, porque... Yo no sé si los pisos así son tan chicos ¿no? Es que no tienen cocina o cocinan poco o como te vayan tanto, son siempre de fuera de casa y no cocinan y te venden virolla para levar en todos los puestos y, y de muy buena calidad y de muy buen aspecto y mismo los supermercados ya de nois vais a los pres y basta así la mitad del supermercado y comida fresca, sí. pues tienes unas, unas caisas con que hielo que me inchan, en el los trenes, por ejemplo, y ya, y es muy famoso pillarte una caisa, son como de, de bambú. Y adentro le van diferentes alimentos, pues llevan arroz, llevan tortilla, llevan sushi y lo que es minchar de, de, de diario. Y, y, y no te, van, se lo los metros, van con eso y ya marchan a casa suya y ya. Sí, los sí, minchan. por ejemplo, no sin cansancio y yo que sé, si te vayan en, en otra ciudad, pues se pillan ISO y el boviache lo van minchándose ISO. Y la verdad es que son muy apetecibles. Bueno, pues ibas a los supermercados, tenías ISO y. que le vais a ¿no? Porque los ingredientes son todos en chapones. <risa> Les ah. preguntas a los dependientes Y entre que no entienden Guayre bien el inglés Tú tampoco no te expresas bien en inglés Y bien pues que lo de vegetariano Y un concepto que tampoco No entiende la mayoría de la chenastí Pues es difícil <risa> Y aquí <risa> Así es que a la fin Si es vegetariano y minchas huevos Pues te puedes apañar Féndote unos sándwiches Que venden así, Que son muy famosos Sándwiches como una mena de tortilla Y si no pues lo típico sushi Que nomás le va tortilla Poco más A la fin ya rematas Canso de minchar tortilla. Siempre lo mismo No, pero vegano ya sí, que lo vende uh, tener en Vegano en ¿no? un supermercado y es difícil. Uh, ya, ya has de ir a, si eres asignas no como turista, pues te apuestos aunque sepas que vía vegano, o que te leyes por en TripAdvisor que tienen, tienen opción vegana. Uh, ah, yo me salvo la vida muchas vegadas una aplicación que me vais eh, de Google Play, en la que tenemos como muchos apartados diferentes de situaciones de un viaje Y la frase en inglés, y después pues, le dabas y sonaba en, en eh, chamorro. Eh, eh, no, Así es que, por ejemplo, yo otro ve dos frases. Tengo que, hambre. Que eh. soy, soy vegetariano. Y yo iba a cuando ya no nos entendíamos, nos quitaba la aplicación, <risa> pero usaba Play. Bueno, me voy a ¿Y qué decían? Ah, ah, ah. Bueno, el mismo. Te chitaban a Bueno, pero nos fue honrar también, pues, para dar las gracias y tal, porque. Con el chihuahua. Santa mara, bueno, para, eh. para para esas más difíciles, ¿no? <ríe> Cuando te pasa todo carallada. <muchan> Con el chihuahua, buenas, no, tard buenas tardes. Que no sé lo que es. Eh. Eso y buenas. O sea, sayonara, buen Cescira. día, buen día. Arigato. ¿no? Arigato. Arigato. Arigato, arigato ah, dai ¿Al qué. Arigato dai mas y como Hale. Y, y la, y la so, Son Goku, Totoro, y laamos Master. Chihuahua. Y la música de Asti. Arigato dai porque lo has es por dos puestos en en los mercados yo pillé la chendi fuera de las suyas botigas y ahí y más arregatada y más para que entres para que salgas son ¿Qué? muy, muy educados ¿no? oye qué bien bueno nos estoy enrollando un no sugi llegamos en Kioto y Kioto ya payó y es la ciudad que más voy me fació y es la capital Kioto. histórica más no ha sufrido tierra trémol o sea que tienen todos los templos intactos <risa> que eso ya hay un puntazo en ¿no? el, chapón, el chapón, no, sí, no. Claro, ni, ni explosión nuclear <risa> ni Godzilla, <risa> ni, Godzilla <risa> ni desastre nuclear <risa> Y una ciudad muy grande, no sé cuántos millones de habitantes tendrá, pero conserva la parte histórica de casas baisas, ¿no? Las típicas casas baisas que se veían en los debusos o en las cintas. Casas de dos plantas, carreras estreitas, carreras muy foscas, que yo me pensaba que solo ambientaban en las cintas de miedo japonesas, pero no, ya sin las carreras. A Tamarale fan muy hoy esas cintas. Sin luz, ¿no? Sí, no gozan de tener farolas y son carreras foscas. No, no tienen farolas uh. Pocas Y como ya Tienen En otras carreras más grandes Tienen la, Los carteles de neón y tal no, no fan falta Claro Por eso los ninjas van tan bien Claro <risa> bueno, Tienen luces A la vez y tío Chapón que más nos, Hoy nos hace Un chapón de, Pues eso de casas baísas Carreras estreitas Muy tranquilo Pocos autos Porque Hasta tener un auto y un, un, un luxo Pocachen puede tener ¿eh? Te fríen a impuestos, has de tener un, un garaje, si no tienes, no te venden auto. Oh, ¡Hostia! hostia muy bien, no puedes aparcar en los centro de la ciudad, o sea que la chemba o en transporte público que el, lo mejor geómetro, o en bicicleta. Que lo quería, ¿eh? <risa> ¡Hostia, que eso no lo sabía yo! ¡Qué guay! Bueno, que allí móvete yo una aventura también, porque tú vas por la carrera y tienes la, la acera en medio vía, por todas las aceras, una renglera de losetas amarillas que separa lo, los dos sentius. Y tú has de ir por lo tuyo sentido Has de ir por la cucha Porque así también eh, Conducen po, como, como en Escocia Van por, ¿Ah, sí? por la Por sí no Joder, lo. macho, lo tienen todo Y las carreras, pues sí Tú has de ir por lo tuyo sentido Si vas por el otro No te van a tocar Porque así no te toca ningún Pero ya te esquivan y tal Oye, me, me goy Lado de la cultura japonesa, ¿eh? Que no, no te tocan No había autos No había basuras por las carreras Joder Y todo tan limpio Que no, no había basuras que en las estaciones de metro y pocos puestos. Tú mercas, yo qué sé, yo me mercaba, por ejemplo, un café palvar. Pues te has de llevar tú lo vaso sí. en, la, en la tuya mochila. ¿Qué tal lo café? la nah, veneno. <risa> <risa> te le vaso vaso y lo disas sin pues en, o en casa tuya o en que había una basura. Pero la ciudad impolutas, no había cigarros por osulero, ni chicles... Hombre, Astia más lo, lo de fumar tampoco no lleva aire bien visto, no, no, ¿no? se puede fumar en las carreras. O sea, que... Y que que tenían los y esos para...? Vía como... Tú vas para carreras carrera y tienen como una botigueta chico, chicota de, con veires con y la chen se fica a fumar Asti. No la puede... resta les tira zaborro. ¿eh? No, no se, la puede, suera, no se puede fumar. Escupe como en Escocia, en un corazón. Y ese estilo que Chapón que más, que más gollo nos no fació por pues los templos, eso... Impresionantes, así tienen una mezcla de, de religiones que son o sintoísmo con o budismo, tienen un mezclayo, fan en buena pacha entre ellos, y son pues la religión de, lo, de los chartines zen ¿no? y estas cosas, pues eso, un, un chapón muy tranquilo y, y, que, y, que, y que nos hace muy todo hoy. que yo lo contraste contra Tokio u Osaka, que son ciudad ya mega urbes de rascacielos, de centros comerciales, de los centros comerciales de eh, una movida, este eh, en la estación por ejemplo de, de Kioto vineva cuatro, adentro de la estación no más, y una estación que tenía no sé si doce plantas de, de altura pues cuatro centros comerciales oh, no. salías de fuera y vineba dos más y se oye o... o consumismo asti o o ludopatí, la ludopatía, y tienen un problema muy, muy grave con eso. Pues lo que te decía, Osaka y Tokio, como ciudad gran, ciudad de rascacielos, demás centros comerciales, de las carreras plenas de asti o por el Maya, locura total, y el otro chapón, ¿no? que yo curioso de Beyer, pero a yo llegué como a menos gollo me fació. Yo identificaba pues, los edificios a la fin, son edificios de oficinas, oficinas de trabajo, y eso... Y soñé malo. <risa> y yo curioso porque yo un mundo muy diferente, pues a así llegan que trobas más la, la, la movida de la cultura de, del anime, de las máquinas recreativas, de los bicos, los barrios estos de, de frikis, no los, los bicos tecno, oh, tec, tecnológicos, de, de, de la chen disfrazada por la carrera, no tanta como... Psst, vestida. Como, no tanta como creíbanos Cosplaying. Pero así porque sí, no, porque se veía cosa de un planeta de... Hoy me iba a vestir de Son Goku. Que van a nuestro y sol cosplaying, de Chen, de, de Tribus o de tal, disfrazada de lo que... Como visten es, ¿no? Pero estuvimos en aquí, en, en Akihabara aquí, en aquí, en aquí, y, bueno, en, en Osaka también había un bico de estos tecnológicos que dicen, que son los bicos con los inventos y la tecnología más puntera, que de vez se junta con las tiendas de, de anime, de, de manga, de... De, to de todas estas cosas, ¿no? De fricadas. Sí, <risa> no quería decirlo. Y así sí que veías siempre mesachas vestidas como de sirvientas, que y el rollo que, le que les va, ¿no? Los vasistos de, de sirvientas... Ni siquiera no sé cómo explicarlo. Yo me he jugado una, una pudor... y todo Sí, está, ¿no? porque son mesachas muy jóvenes, Mar, no sé cuántos años tendrán, pero... Uff, En, sí, aparen sí, en, es el rollo... en aparente al menos pues una, fa, fa purricar, una sí. carrera plena de, ese, de esa mena de bars con en cada portal una mesacha hay arigato eh, probando de que entras esa que, no sé, no sé qué venden no si lleva un bar en que tienes este tipo de, de cambreras o qué pero pues eso lleva mal rollo ¿no? tan joven vestidas sinas charlando con viejos para les venir a Playboy que sí, de entrasen Y soy lo que trobemos y no nos va a hacer mi Pero bueno, y, he, y he curioso, ¿no? Impuesto también tiene un problema con la ludopatía. Has dicho igual mucho un juego que se dice pachinko, que son unas... ¿Cómo? Pachinko. Pachinko. Son como unos salones recreativos enormes a vegada de... Manche. ¡Oh, Dios! Oh. Salones de dos Por favor, no, no, no, eso que se sienta la antena. No, no, no. Son salones de dos o tres plantas, enormes, que se unen las puertas y sale una ruidera como si estás en una discoteca, lucetas. ¿Y como yo chogo? Son como, como la morra, pero en japonés. Posados como en unos sofás. con unas bolas, chico. boletas de, de, de metal <risa> <risa> muy, muy chicorronas y las no sé las fican en, el, en la máquina y han de calle no sé cómo, Ah, como las cascadas pare, parecido, pero bueno, dicho? se disan muchos dinés Hostia. y ese yo ocho que menos goina no y el alcohol, tío. ¿no? También y al son... <risa> y allí Carlos Sobera, eh, me entiendo. <risa> <risa> Salían capis, allí fendo, ese es lo... bueno, el y... genio Hom... Spit dijo que la chen, tiene problemas serios con el alcohol chen... o, como aquí. Chen, chen, no, yo diría, yo, decir, yo diría no somos los hombres, hombres, ¿no? De... No somos no, los hombres y, más exactos eh, para ellos. O sea, bueno, ellos no no son jóvenes. No, ya ya de contrach vestidos así de gremito, ¿no? Con pantalón negro la la blanca de manga corta. Hostia. Y so, trevallan tantas horas que la suya o suyo esparcimiento y hice El zorrearse. Sí. Sí no. no todos días. No, no, no, no, no sí, sí. Día que siga o viernes o usado, no, no todos días. Ah, entonces, en Taquijabara estemos y fuimos dos o tres vegadas buscando a la chen disfrazadista de cosplay que no la trobemos Y sí, sí. Ibas un martes, tenemos eso. Ibas un viernes, lo mismo. Joder. Porque así te vayan pero no han de. Libran un día a la semana, normalmente. A un día solo. Pero no ha de estar a cabo de semana, pueden librar un martes. A la vez uh -huh. la chen no subió el cabo de semana y yo martes, asinas que siempre vía a Hostia. Y con esto de consumismo, pues también ligado con lo, con lo friquismo, tiene, les encantan las máquinas de, de bolas, estas que chitas dinés y te sale una bola. Ah, sí. sí. Ah. Las máquinas de pinzas como las de las ferias sí, que, sí. Que, que pillas moñacos. ¿Les molan eso? Vía locales enteros que son nomás de unas de maquinitas asinas chicos ronas blancas de iso. Joder. Chicos, pero, pero no no y que llega paninos, o no, no. la Chen. Sí, sí, llega esto del frikismo ya normalizado. Yo veía no metro a señores de 60 años jugando a Pokémon en un móvil. Cosas bueno, que... y solo puedes ver en la plaza de Magdalena, también te lo digo, ¿eh? Sí, de no, 60 sí. años. Sí, sí, sí, sí. <risa> ya te digo yo la Zaguer Vega, la que quedé en la Plaza de la Madalena. ¿Para coger Pokémon? No, no, no, yo. <risa> no. <risa> yo no. quedé con uno para una movida que, le, que me va a dejar <risa> de dar piezas. Lo, yo yo yo, lo lleves arreglando, ¿eh? <risa> Joder, macho. Quedé en la Plaza de la magdalena con uno para pillar una movida. Policía, por favor. Ar arroba policía. <risa> <risa> bueno, pues quedé con uno para pa que me des unas cosas que me va vale a dar. <risa> Y todo to legal, ¿vale? <risa> pues legal. Por ahora. <risa> y, y me vinió un hombre preguntándome: y dice, Oye, ¿tú y es aquí por lo de los Pokémon? Y yo, pues, <risa> no, yo he sí, quedado ¿no? con un amigo y tal. Y se fue al banco este que había enfrente de la urbana. Y astilleran, pues, pues una clica de chen de veintipocos. Y, y él, de 60 largos, chugando a. Pues, bueno. si pues, pues, que viva una incursión Pokémon o no sé qué pollas. Una incursión Pokémon. Eso ya te lo cuento fuera de antena. Que yo, me vale. <risa> yo digo que hizo aquí chena, generacional. ¿no? Ahora hay los millennials, la chenquefa hizo, pero hasta ya van como dos o tres generaciones claro, más avanzados. Claro. O u, involucionados y lo fan así. ¿no? Y rollo tecnológico de biochuegos y cosas distintas. Ah, no, lo, locura, no. sí, sí. Y lo que te decía de vending pues tienen estas maquinetas por dos puestos, como los recreativos de aquí de antes más, pero por dos puestos. Y, locales enormes, de tu de, tú, de Ves, pues yo los recreativos de aquí antes más los trova a faltar, porque una cosa, joder, teníamos un ratico que esperas que no sé qué, pues hombre, hacerte una partidita... Las maquinitas de bolas sin pues máquinas de vending normal, de, de mercar bebida, por todos los puestos. Me parece que había una máquina de vending... ¿Viva alcohol en las máquinas de vending? No. Viva una máquina de vending por cada tres personas. ¡Ostras! Por Venga, acá había, pleno. Y en más venden cosas... Que no, bueno, que no son las que nosotros conocemos. Como por ejemplo. Bueno, bueno. bueno de la máquina de, de vendiendo Andorra. <risa> <risa> Para cuenta, ¿eh? Que lo que lo que en esa máquina. A ver, a ver, cuenta, cuenta. A ver, a ver si lo supera. Si supera. <risa> Estas llenan de bebida. Pues ves botellas que parece que son de agua, pero no lo son. Pues son agua con sabor a amazana o con miel y limón. Muy toté. Timo. Muy, muy tismoté. Coca-Cola, por ejemplo, muy poquetas. Sí. Ah, sí. ¿Sí? No gozan de ¿Y Pepsi? tampoco. No, no son de beber té movidas ener bebidas energéticas, sí, que. Monster y bellas. Red Bull. Monster sí y... que veía Red Bull, ¿no? Ostras. Joder. Y después unas botellas de café venenoso. <risa> <risa> <risa> ratas. Pues en las máquinas de vending de Andorra. <risa> <risa> No, no es no, la ciudad. Le no en la andorrana. No, pues había un puesto de, de vending, pues que había cuatro máquinas, ¿no? Creo que son sí, tres, sí. son normales, y en la cuarta había. Pues eh, vaginas en lata. <risa> vaginas en lata. Sí, rollo, no lo que hay una vagina en lata, como una clase de A ah, coño cerveza. que usted no venido a los Averdía yo. Pero no, me, pero que soy eh cultura, Armando. Yo la revolto y ya, soy Las piles han de, pues de Las piles y... han de darte una clase a ti. O sea, sí. lo de bueno, si dildos... viste patch para Belum, y culturilla, pero las sí. vaginas en lata no. Pues hizo dildos <risa> eh, <Cauta>. eh, eh, <risa> anillos distintos está topene, bueno, y antimas vimos uno de... el Más ay, no se decía, Contador no. de pollazos, no sé. Sí, ¿Cómo, cómo, cosa, o se ha un cómo, anillo, ¿no? sí, sí, eso, un anillo, Sí, domingo, no. Eso, eso es domingo. Táficate, no pene y que te cuenta los golpes. Los, los empentonés. La madre de. Y Dios. Que en la caixa me te va. Sí, el <ríe> no, no, sé no sé. Venga, vale. sí chaval. Pues mira, y soy mejor que el Tetris tú. <ríe> el avión. <ríe> no no trobemos las máquinas esas famosas de vending que ves, que venden bragas usadas que se metió de moda eh espera sí. eso es a ver son, son sí. muchos conceptos güey ¿eh? y luego a me dices a mí que soy un antiguo no trobemos porque tampoco lo busquemos pero bragas usadas en máquinas de vending sí esto se metió de moda con la serie esta de Orange is the New Black porque, ay dios porque, porque vendían bragas o qué has visto, no, visto, no, no, visto pues, montar un negocio montar un negocio de vender bragas, de vender bragas. bragas usadas Y las presas. Y, y cuando salió pues esta movida, pues decían que en Japón pues, se va a meso de moda y ven, en las máquinas de vendim Vendeban Hostia. esto. <risa> Con certificado de uso, supongo. Sí, tampoco eh. nos tiemos en, en Garrabar de gatos, que estos otros molaran oh, Sí, que, sí, sí. Ahora porque está y alto, sí, sí. Hombre, listos ya Yaña y Beluno, per aquí, per Europa, sí. pero aquí, pero Europa. Pero vamos, yo no, no lo he visto. Y no sé qué pero más. eso va a molar mogollón. No. no sé, pues tú vas a y te fas un café. También te digo, eh, sobas so vas al gato. Nosotros en Voltaña, alto, ya indo en Tao Castillo. No, hombre, que es verdad, pues que llegan a Sty y el, el hombre, lo cambrero, pues les da de minchar a los gatos y los gatos te vienen a ti pues eso, y si te pullan de encima de la mesa y si te joden una oliva, pues también. Madrid via... y, en, y en Pitar, que hiciste cabo semana, lo mismo. O sea, tenían los gatos astirando por Sacoto toda la... Madrid había una, una librería en Chueca, de rollo LGTBI. A, a lo micro, a lo micro. Ah, y que tienen un gato de mascota en la librería y vive en la librería. Por eso, no. Que, que, que no oye tan raro, pero, pero sí, sí. Y un concepto que me mola. Y ya no sé qué más contratos, lo H. Pues... Oye, lo de Fukushima hizo eso, ¿qué? Ah, A Nídia. Fukushima. En... Nah, nah, no estemos en Fukushima. Ah, lo que petó. No estemos en Fukushima. Y Hiroshima y Nagasaki. <risa> ¿Estuvimos las bombas? Estemos ¿no? en Hiroshima, en Hiroshima. Sí. ¿Y qué? Hay una zona D o algún. ¿Y lo ves, no? Y un viaje circunstancial porque. ¿Vuelve pues aquí Chulia. Hola, Chulia? Hola Chulia. Chulia. ¿Qué tal? A miñchar micrófono. <risa> <risa> cuenta, cuenta. <risa> Pues Hiroshima y un viaje circunstancial porque vi a una isla muy famosa que es Miyajima, que es ya más en el sur, que es famosa porque tiene un, un templo que llegue en el agua, flota encima de, del agua y vi a un tori que también llega dentro de, de la mar. Un, los tori son las puertas estas famosas rollas sí, de los, ah, de, los vale. de los santuarios ah. sin, sintoístas. Hmm. Y <risa> para irte a esta isla has de has de irte no. a Hiroshima. Porque Hiroshima llega a media hora de esta isla Pillas un barco y ya... Te y la, te Hiroshima va a hasta... Pero Hiroshima pues llega una ciudad que... <ríe> <ríe> Todo roto <ríe> Sí, queda, queda en el centro <ríe> de la ciudad un, un, un edificio con una cúpula que llega... El long... queda, ¿Queda ciudad? Sí, la reconstruida Ah, vale, vale Nomás queda un edificio o dos Y uno de esos lo han conservado Y llega como... ¿Puedes No, Hiroshima y una ciudad. No, coño, ya, pero donde cayó la bomba. <risa> o sea, ya han construido, pues. Sí, sí, la ciudad ya nueva. O sea, nueva. Sí, sí, de feito conserva el edificio, oíste, que te os digo, que lleva como símbolo ahora de Hiroshima, alrededor el Dieto o Parque de la Paz, vía como un memorial, un museo de la paz y tal, y, por ejemplo, adentro del Museo de la Paz, vía como un, una cata de tierra, ¿no?, en que se veían los estratos, Y se velle, pues, Hiroshima fa dos mil años, Hiroshima fa mil años, eh, a, a color de, de la tierra, ¿no? Hiroshima, cual la, cual la bomba, ¿no? Que se ve llene, pues, ahí, pues, cascotes y tierra cremada. Y ya la, la nueva Hiroshima, que llega encima de todo. ¡Cómo mola! Y, ¡Hombre, cómo y, mola! hombre cómo mola de la radiación y todo eso ya desapareció, pues? estoy que sí, no sé. ¿Y veía ve el museo, qué? ¿De lo de Hiroshima y Nagasaki? Sí, lo que te os dices, iba eh, un museo de, de la paz. Con un nombre de todas las personas que murieron, estilo Auschwitz. Vía otro Memorial, y pues eso, en el Parque de la Paz, y todo lo que hay, has de ver en, en la ciudad. Y pues es una ciudad muy vanguardista, muy, muy tecnológica, y muy gran. Y famosa porque tiene un equipo de, de béisbol... sí, los, los caps. Los caps. Los, que... los átomos. Oh, oh. Los isótopos. Los isótopos, isótopos. Los isótopos de Nagasaki. Bueno, pues. pues ala, la Fiscalía, ala, Fiscalía. Por favor. proceda. Yo creo que ya no me podemos hacer más chistes de mal gusto. Bueno, sí que queda una hora. que pues no sé yo creo que, que le damos un ratico ya aquí sí, sí, ya no, Paco, dando yo, la brasa no yo me calo no es... una aurum dorada vamos a milcharme bellacos a milchar un bocadico que, que yo ya me se me pullando. ah pero ya se ha acabado esto ¿Qué ¿Eh? coño se nos queda una hora? Ah, <risa> no, no. Pero eso, ¿metemos una miqueta de música o okay? qué? Vale, pues dale. Pues venga, que, que Antimás va a sonar, creo si todo va bien, si los electrodundes no me joden a travegada, va a sonar una colla que se despide Istanuey en Valencia, que son la raíz, que se, se van a prender un tiempo, oh. dicen, y que espero que los tornemos a ver, como dicen la suya canción que, vamos a, que va a sonar, que nos volveremos a ver. ¡Hala! Íbamos a hacer un boca okay. qué? Venga. Al final de ese Sabes cómo se pronuncia la pena y el pan Cuando sabe el vino a agua con sal Cuando ves que nunca se acaba este lunes Dime que te has acordado de guardar Nuestras hazañas entre los cajones Muchos cartones con los que montar Fuertes y cabañas Tanques y murallas Vuelve Que entendiaremos el mundo otra vez Que entendiaremos el mundo otra vez Nos volveremos a ver Cuando salgamos del túnel Tumpando alguna pared Para poder ver las nubes Nos volveremos a ver Cuando salgamos del túnel Tumpando alguna pared Dime qué precio has pagado Es la distancia, una cárcel, es noche y olvido Es aburrido pensar en que no hay que pensar Qué triste acordarse del triste final De los que cayeron durante el camino Dime que te has acordado de guardar Nuestras hazañas entre los cajones Muchos cartones con los que montar Fuertes y tanques y murallas Vuelve, que iniciaremos el mundo otra vez En la despensa, guardo sin tocar, las ganas de volar, el viento cuando silba tararea una promesa, serán noches distintas, con una luz inmensa porque guardo una botella en la despensa, guardo sin tocar, las ganas de volar, el viento cuando silba tararea una promesa, serán noches distintas. el mundo otra vez. Bueno, y mientras seguimos aquí moviendo una mica a lo bigote que, que ya había gana, todos de iso, con Smoking Souls, Nit Salvache, un temazo de que facieron para un festival que se fa también pues para pa viento en, en Tabernes, la Val Digna, y que bueno y colabora Tony Mejías, los chicos del Maíz, el, Catarres, el Boycott, un temazo. Todos de iso, con Nit Salvache de Smoking Souls, y tornamos a escape. Y la esperanza en mi plato, anda menguante Mañana no sé, pero hoy la victoria es nuestra En tus ojos vi el camino y la respuesta Corre despierta que ha llegado nuestro día Saca tus fuerzas, tu rabia y tu alegría Vamos a declararnos en rebeldía Y acabaremos en tu cama o en comisaría Tú eres rebelía atrevida Eres la gasa que supo cerrar mi herida Y aunque mañana me despida, respira, hoy es siempre todavía Bueno, y seguimos en Tierra de Barrenaus en este programa número 50. Esta, esta cincuantena de emisión de Tierra de Barrenaus. Wey, en un programa, en una jornada muy especial para Radio Topo. En de estrella estrella. Todo el día emitiendo en aragonés y en catalán. Y, y bueno, y sigues en Radio Topo. Pero que sí, en 101.güey toda FM Zaragozana. Aunque pues vemos las cosas. ¡Oh! ¡Ay, que, me, que me dicen que tutean cosas. ¡Ay, qué bonitos! Bueno, pues eso Que hacemos 50 programas Y seguimos con este especial Que hacemos al de Sobre VHS. Sí. Y tengo a Rubén Perasté Que me pide la parola Se me va a olvidar una coseta Cuenta Y ya remato Para charlar de De virolla y tal Decir que Probemos o ramen O famoso ramen Que son los Los fideos líquidos Y estos Como una sopa y tal Y solo puedes probar aquí las, En el ¿Cómo se llama esto? Las jornadas otakus Ah Bueno, pues trovemos dos puestos Uno en Tokio y otro en Kioto Aunque feban ramen vegetariano lo sí, que yo de zaga tuyo Sigue, sigue Y aquí, por ejemplo, en tanto en Tokio como en Kioto Había unos puestos que son la ramen street Y una una carrera en que todos los puestos Todos vas fan, fan o plato típico que yo ramen ¿No se te siente, tan, ¿no? ¿no? Ay, no. Cámbiate de micro Que hice creo que no lo he conectado En ese tampoco se te siente. Sí, sí, sí. ¿Y, ¿Y usted se siente? Sí, se siente perfectamente. Sí, sí, que si belleza a Kung Fu Panda. No. <risa> ya hemos visto pero... 40 chistes a <risa> No veíamos a Kung Fu Panda. Hola, hola. Pero sí que decir que en la Ramen Street de Tokio, que ya dentro de la estación principal de, de Tokio, que no quiere decir que siga la más grande que había en Tokio porque vino muy muchas y muy grandes, Y era la character, la carácter street, la carácter street, y yeah, una un, un corredor enorme de, de un centro comercial que hay en la estación de de tren de Tokio, aunque son todas las botigas de de, a ver, yo no controlo Guaire, no, no sé si ya anime, pero son pues vía un, una una botiga de de Pokémon. via a través de la, de la no, no más de Pokémon no más de, oh, no más de Pokémon oh, oh, ¡Dios mío! Oh, oh, detective eh me se meten doberriendo a través de Ghibli de la productora Ghibli viene mu muchas calle. cosas de bola de drag sí ahora te funciona ese micro ahora, macho. ya que como ahora son fendo como una nueva edición no de bola de, de dragón sí sí sí yo no la he visto, pero... por ejemplo en la fan en la en, en saca viva una una feria de, de Bola de Dragón ¿una feria una solo? una sí no entremos pero ese país es una puta maravilla ¿eh? pero viva una feria nomás de, de Bola de Dragón no y era, y era como aquí cuando fan ferias yo que sé en la la multiusos pues así era en una carrera céntrica a, al canto de la estación y, y era de Bola de Dragón pues lo que te decía iba, Al canto de la Ramen Street de, de Tokio y era la Character Street, pues hizo con una botega de Pokémon, una Atra de Ghibli, que es la productora de Totoro. Totoro y tal, y 500 más que yo no conozco. Totoro, conocía. la princesa Mononoke, de eh, como esa que yo no conozca, pues todo... Pero pues son muy buenas, la Ghibli sí. yo muy buena, a Tamara se le sigue sin sentir. Y, y también estemos eh, en los puestos estos famosos que salen eh, siempre en la tele de... De restaurantes de sushi que te los meten en cintas Que van pasando oh, y los pillas qué Sí, bueno Que pues muy curioso por aquí en Zaragoza también Bien, bien, universitas En Bia ¿Ah, sí? sí, sí, Pero bueno, ya más gracias a ti tipo Que son puestos de rons y tal Y también estuvimos en un atro Que ya era en, en Tokio este, este lo veíamos en Callejeros Viajeros <risa> Y llega un puesto que llegue como un salón recreativo, aunque eh, tú te posas, porque a ti siempre se, se cena, se, se chenta mirando en, en la pared uh -huh. Y te metes eh, en la pared, tú tienes un, una pantalleta de, de, como un, con una aplicación, como si estás en una tablet, con una aplicación en que tú vas viendo la, las comandas en la, en la aplicación, pues... Quiero graviera, quiero una de sushi de este maki, maki roll de, de Pepino, ¿no? Este que lleve tal. Faz la comanda y después viene por la cinta un, como un, un plato, una, una servilla con lo que tú has demandado. Lo pillas, confirmas en la pantalla que ha recibido la comanda y se va. Pero, ¿Y te demandaría la demandaría fácil? ¿Y era en inglés sí, sí, o nomás en japonés? Sí, pues, y esa aplicación y era, y era en inglés. No, porque si no, me lo emboli. Como ayer en Tokio, en el centro, y un puesto pues aunque tan que van turistas lo tienen en, en, en inglés, pero también te digo que la chen que bastille es chen, chen japonesa, ¿eh? ¿Y se lleva muy chen turista o...? Sí, en, sí en, no. en Tokio, por ejemplo, que nos pilló el Halloween Buah. por el centro, que antimajera uh -huh. o paso este famoso de cebra de Shibuya, este que es uh -huh. el más grande del mundo, lleva muy chen disfrazada, pero yo diría que el 80% de la chen que vive este disfrazada y era chen... que no irá chaponesa, Yo japonesa. Sí. quiero Ije. Solucionar los problemas técnicos. Uh. <risas> y sí. yo estoy que ya voy a disatos de datos la brasa con chapón no no no, no yo me no, no, no, encantando no, no, no. yo de feito quiero ir sí cuándo <risa> ¿cuán nos vimos venga vamos a a trancar así no es que si si la yo creo que de feito podemos hacer un especial de chapón Del si de, la que nos días escuitando con unos duricos una peseta que pongo no, a español la Lola <risa> y soñé yo repito ¿eh? O, sí, o, ¿no? o solo problema yo viache pero impuestas una gozada y tengo una compañera de, de treballo que ella es súper fan de chapón y de hecho aprendió aprendido porque hizo facción viache y se enamoró de chapón y tornaba todas as, to, todas las añadas sí pues fue dar la broma con lo de la hucha pero nosotros fuimos a Chapón por una hucha que tenemos hace años sí no listo la a lo mejor la tenemos para te le... no 10 no años pero cinco fácil no, no y que ponía solo billetes <risa> sí pues vinieron <risa> y a la fin decimos este año la, la abrimos y la abrimos pero y con eso nos paguemos los vuelos muy bien pero a Tamara le fan miedo los <risa> ¿Adiós? ¿O ¿O sí, los japoneses ah. <risa> en general, los asiáticos. Yo que, no, yo que, ah, las pelis, las sí, yo que de... la, la maldición en japonés es tío como mamá. En japonés, no, en la versión <risa> japonesa. Bueno, sí, con... eso con actos japoneses. Ay, chule, a chule, con no, chen, no, chen muy, no, no, muy no, amable. Sí. No, y él la a peli de miedo no, que vi yo. No, Mirate la Chen en los centros de la ciudad de Tokio. De entrada toca Isero. Eh, quitaba dinero en el caisero y, contaba los, <risa> y <ver> caja, ¿eh? <risa> contaba los billetes en la carrera ¿no? como aquí que te, que te los amabas pero eso no nos toláis porque va ahí ya, sí. inspector de billeteras <risa> bueno y <ye>, esta, <risa> esta voz nueva que sentís y <risa> <ye, risa> <ye, risa> Mario <risa> que no sé, <risa> que ni te he presentado ni cosa aquí y Chulia <risa> por segunda vegada en de estrela, estrela sí señor eso ya es Sina tiene o pleno por ahora <risa> <Sí>. está <Mientras, risa> en todos mientras, los Estrela ¿sí? Estrela de su vida En toda la suya vida <risa> Ay, claro que sí, <risa> tope es que antes no iba a Dale a lo micro, Chulia, chulia. Inmo, Inmunízate micro. Bueno, pues <risa> Y después pues, que te veyes a la Chen Es nunca en, en los metros pues, la, la Chen nosotros, <risa> como el Los que iban pedo antes, ¿no? Los... <risa> no, no okay. Lo escucha por poner Hasta hielo normal que te, que te duermas en ometro Y de hecho yo bien visto Porque dormí en ometro Y como que has trebado ya mucho ah. Tienen un trayecto. Hey, la, y la Chen se va fendo la dormida ¿no? los, que que nos... han <risa> mucho. Los, los galvans van féndose los dormidos ahí. <risa> Tienen trayectos muy largos de metro A lo mejor, como son ciudades tan grandes Pues tienen hora, hora y media de metro Joder, Y la hombre. Chen Cheon en Pa', pa, pa billenlo bien, pero para billen Hostia O sea, tardas dos horas de Kyoto a Tokio Pero, y ahora sí. y media está irte a Trevallo. Eh. Bueno, pues, pues como, claro, como irte a Madrid e irte a Tadaroca. Sí. Pues Ulachen, Ulachen se mirando los móviles eh, en los metros, que yo lo más normal. huyes hmm. nunca y se les caen los móviles por Osul, Osulero y ningún les, les furtan y cosas. Joder. Ya te os digo que hay un país muy seguro. Qué bueno. Bueno, pues, que Cambiamos de, de puesto. Nos queda menos de media hora, ¿eh? Ya te os lo digo también. A me fería a Goycha de Cuba. Por ejemplo, Cuba, ejemplo, es Cuba, Cuba. Cuba. Hostia, pues no he traído la canción de Cuba. De Cuba o, o México? México, pues lo que, lo que No sé, ahí. Como hombre, México, como tenemos dos personas que ya han estado, y antimás, que parís que hayan estado, por, por lo que me he contado las dos personas que sos aquí, parís que hay ha estado en puestos diferentes, porque. Bueno, <risa> bueno claro, sí, según te es lo que tú recontabas, sí, pero. Sí. México. ¡Venga, venga! ¡México, lindo! A México. Dale. Bueno, pues está nosotros eh, en primeras la concepción de Oviache, porque ya era la, la primera vegada que viajábamos con un bebé de, de un año, y, y ayer pues no oye lo mismo... Que lo cuente, chulia, que lo cuente, chulia. <risa> no oye no lo mismo tas a Salou que, que fete un viache de, de un mes... Con toda la, la logística que conlleva... Un mes son dos o tres huchas, ¿eh? <risa> es que teníamos un fósil muy, muy gordo. <risa> y eso, pues... Eh, vas con la medrana que te mete aquí la Chen, con lo miedo que, que México que matan a la Chen, que... Ye... Y a la fin, la Chen ye amabilísima y es mucho más tranquilo que, que, que en cualquier puesto que, que hemos estado y, y garra problema. Ahí era, pues... Sacar un poco a la chen el miedo que que tiene. A, a lo mejor ahora Tamara dirá que que ya yera no, no, no, no. sorronta todo lo tiempo, pero no todo lo tiempo no. Pero... pero buena parte sí. Sí. Bueno, no, no bueno más pues, tres dillas, no más tres dillas. ¿Qué, ¿Qué tres dillas? ¿En, en Los DF? tres dillas que es de DF, sí. Pero eso ya es una mena de paranoia, porque ¿qué te pasó? a Había que nosotros también, o sea, yo, nosotros ya nos con la idea, o sea, en DF pleguemos tiempo de irte a Chiapas. Y, y quiero decir que ya nos tranqui o sea, que, que en Chiapas, porque en Chiapas, claro, si no tienes garra problema con un ejército, llevo un puesto súper seguro, claro, Correcto. pues ya es súper vigilada a tope por los zapatistas. Y plegamos en DF Y es que yo no sé O sea, íbamos como muy confitadas Yo qué sé O sea, te te bandito cosas de DF Pero bueno, que sin más Pero chusto, tenías un amigo que vivía ti Y que ya era casado con una mensacha de DF Y sí. de efecto, estuvimos durmiendo en casa suya Y todo eso Y estuvieron ellos los que nos metieron la... Oye, charrando con mexicanos O sea, quiero pues, decir, no sé si sí. igual no O sea, igual si no es, hemos estado charrando con ellos No he tenido esa sensación Pues por ejemplo, me acuerdo un día que le decimos Como ya nos durmiendo en casa decíamos pues en que salga de treballar Entonces convidamos a cenar por el centro No, no, eh, a cenar en casa Hombre, no, no, pero joder, ta, no sé qué. No, no, no, en que, eh, en que oscurezca ta casa Y yo qué sé, o es sea, era, no, pero ya era, no sé, o en el hotel también, o sea, porque a la ida estemos un y en DF, ya marchemos hasta pues, y después así que estemos haciendo turismo en DF. En el hotel pleguemos a las 11 de nueva y ya, ya era la cocina trancada y todo, uh -huh. y quedábamos todo viaje, no sé cuántas horas, y quedábamos minchar bella cosa y viaba a canto una botiga rollo como el 7 de y todo estos de... Como un, sí, sí, sí, una botiga Pero al canto a canto, o sea, como de, de la puerta de Radio Topo a la Plaza de la Magdalena. O sea, de la madrina de San Agustín y, y el del hotel, bueno, escandalizado Que no podíamos salir solas a... Y llegara al hotel, llegara en las carreras lo canto de, de Zócalo, quiero decir que no llegara... Ya, ya Yo qué sé, que no llegara a Luen No sé, o sea, yo... Yo, yo, yo cuento que nosotros... Yo eh... más que pasarme de lana, yo... Es verdad que me lo... Entre el tío del hotel y el mío amigo, ¿viste? Y a nosotros es como un poco Yo cuento alerta, que no, no nosotros sé. estemos muy inconscientes Y, no, no porque yo verdad porque porque plegueno, pleguemos a, a las 4 de la, de la madrugada y nos hizo el autobús en, en, en la, la plaza garibaldi que ya lo peor de lo peor sí. Y nada más Baisar que echar que era eso Astille. Fosco como la boca de un lupo hasta que los mariachis ajá hostia sí, sí. mariachis asesinos Pues mira ves nosotros pasemos no el clan de los mariachis pasemos no poriza que le... le vais a ver mu ¿no? pasemos por esa plaza en un auto con un taxista la. y le decimos hostia a Túre que queremos Baisar a fotos como, ¿sí? y nos sí. y nos dijo que no que no que no que era una de las plazas más peligrosas plaza Garibaldi pero de dillas de villas con ¿Estás y, Pues mira, pues el Mario de a las 4 de la Y no te pasó nada. Y de Noéis. Pero de Noéis, viva un sa un charco de sangre de, de aquí a, a la plaza de San Agustín también. ¡Ojo, Pero, Pero chigan. Igual le va a pasar toda mala y se va caído. ¡Muchas vegadas! ¿sabes? ¡Oh, mi nariz! ¡Oh, mi nariz! De a plenar todo eso de sangre. Y soy ya por, por Halloween. Ajá. A llorar, pues que, no, porque que, que, que cosa, que, entiendo que cosas pasan, pero que, que teníamos mucha suerte y, y que somos muy inconscientes, yo que sé, con, la, con los mochilones chigans, con las maletas, la con chulia. el carro, con la chulia, y que te vamos un cartel de somos, somos turistas, <risa> matanos y robanos Somos europeos. <risa> Así, pero bueno. Bueno, qué tal México? Así parte ahora ya que, que hemos... Tornado sanos y salvos. Sí, pues muy bien. Muy recomendable, muy bien el transporte público que, que vía una flota de autobuses que, que te lleva a cualquier si puesto muy barato, muy confortable. Yo estoy flipando, no, por eso yo, tamara me mirando con unas caras que sí. Y en un mes pues te, te da tiempo a ver un Fascal de cosas. La, la virolla llevo en Isma. La, pica, la bebida lleva a Pica todo como dicen. No pica nada, nada. La Tamara me, me mira. ¿En serio? A, a, a, tú te meten la comida pero a un canto te meten o picante y te dicen via cinco picantes diferentes y te, y te pica un poco y te pica y estos tres ni los tastes si quieres pachitas que no meten. <risa> pues bueno el normal se chita y, y en cada región envía un picante diferente y, y los de Veracruz presumen de que son los que aguantan más el picor y los otros dicen no sé qué y qué guay. pero eso ya es tú que tienes ya o paladar feito a al no. la al, al alta cocina de Valdefierro. Yo soy un ya, yo, yo me he hecho tres, tres Tabascos, de, tres góticas de Tabasco y ya no puedo minchar Así que yo soy un floso de, de Primera División. ¿Y este es por o Norte también o no? no? No, no, no, no nosotros de DF tabaixo Por eso, yo Dica que, Yucatán. Yo que me, pi me pienso, claro, que la sí. parte más peligrosa De, de México, ah, oye, de, cara, ¿De cara al picante claro. O de cara a de que cara, te mate? De cara a que te, a que te secuestre y te saquen las tripas <risa> <Narios>. <risa> Hombre, dicen Que Monterrey, Sinaloa, Michoacán yo vieva Cinco estados que me dijeron, no... No vaigas ni de broma. Pero claro, claro de fetamíngera... Ah, eso es quiero. <risa> <risa> de fetamíngera, chungo. Pero hemos charrando con Chen de ahí. Ah, oh, es, es tranquilísimo. Si no te metes con ellos, no se meten contigo. Y digo, joder, petaca". qué Es Que llenan gallegos. Los o sea, <risa> gallegos mexicanos. O son islán de la... mariachis. Bueno. <risa> mariachis gallegos <risa> mexicanos. Ay, ay, ay. Oh, no me Porque es el clan, ¿sabes? A veces ¿no? te matan, a veces no. Es con mi clan, ¿no? Te matan con canciones de amor. Mira, yo yo es la moñey ranchera. En, en todos los puestos que iba hoy, go, gozo de, de meter el acento de la chen porque se me pega. En Cuba, en, y, ¿En Euskadi. Y, y, en, en Euskadi hay muchísimo. ¿Qué me dije? Sí, y, y, y la chen, o sea, y la marga se carraña mucho. Pues yo dije, pero, ¿cómo? No, que es que se te está riendo de él. Y yo, que no, que no lo puedo evitar. Que, que se me pega. A ellos se carraña. me pega muy meto también, sí, sí. Ay, ahora, eh, en México hablabas normal y decían, tú. español y te empezaban a vacilar ellos a ti y yo, joder, esto, esto, que, ye, esto que ye esto que ye la horma pues somos pato. los colonizados la, nueva España arroba racismo ¿Te racismo contra el español ¿te sentí gringo? Pues con, esta cara que, que, que... Pues con esta cara de Ario con esta cara de Ario No sé, que yo soy muy de amagaros mapas, siempre le, le digo a Vicky: amágalos mapas para que no parezcamos sí, turistas. Y te, y te sabe el mejor que le confirme mi acento en inglés. Y a la vez móvil dice: gire a la derecha. Pero pero también vi a muchos mexicanos que son rubios, con huellos azules y. Típico mexicano Targaryen sí. sí. No, había, había un Pascal, vi Chen indígena y vi chen... Surferos. Sí. <risa> ¿Surfero, surferos, surferos gallego mexicanos mariachi. <risa> <Rastafari>. maria <Chico. risa> <risa> bueno, eh, no sé, México, México bien. ¿Qué, qué más, qué más de eh, México, qué ah, villas, no, qué, qué, qué, qué villas pues, en México, no, pabellero. No, ¿no? Tienes una eh, bella pie, cosa. Y pie, ahora si no, cambiamos de país. Eh? Piedras para burrito. Eh, no sé, pues es que tiene una riqueza tal de las playas que son una pasada. toda la cultura maya toda la cultura Pff, es que hay una cantidad de culturas que no conocemos una cantidad de lenguas 70 ah, no. 70 lenguas oficiales jodas setenta lenguas 70 oficiales sí sí sí como en Bolivia y y tú no parabas cuenta porque muchas veces la rotulación no era no era bilingüe pero has escuchado charrada chen y de algún charraba castellano era como que... <risa> <risa> <risa> ahí se va Marsa ataca <risa> <risa> <risa> señor que está ya hey. <risa> Flipante, flipante. Yo decía que lleva mucha diferencia entre y contrastes entre dos, dos chapones, ¿no? Uh -huh. ¿A ti también vino? Entre, no sé si, entre el norte o el sur, entre lo urbano y lo rural. Pues, ¿O más uniforme? Eh, coye, yo es que no, el norte no es tía, a no sé, pero entre lo rural y ciudad, pues. Eh, y eras en DF y país se va, pues. Pues Madrid, todo. La chencon móviles de última generación. Los autos Nuevísimos ¿Los ¿Autos locos? Sí, sí <risa> No sé fue, fue esta Lo de la La cinta esta La guadalupana La iglesia de la guadalupana no. Estuvimos en En Latra ¿eh? En esa de Los Indichenas Que uh... La Santa Muerte No Eso te lo has inventado. No, no, no, no, en absoluto. Es la la patrona de los narcos. La santa muerte. Vale, vale, vale. En San Chuan Chamula. El Y una iglesia aún... Arroba Chapo Guzmán. De Chapón ya hemos charlao. Y una iglesia aún no puede... Y una iglesia de indígenas que lleve a un canto de... San, San Cristóbal de las Casas. Uh -huh. Y he plena de hierba por Osulero. Y fan sacrificios de gallos. ¡Adiós! Oh, unas movidas. A, arroba vegetarianos. Arroba vegetarianos. <risa> y he todo pleno de Chen sentada por Osulero. Fendo ahí sus movidas rarísimas. Y como. Muy secreto. Pero eso ¿no? de la religión suya, su. Qué, pues sí, una iglesia católica, pero. Sí, pero más que también sí, se va a una mica son no chamanistas y todo eso. Sí, sí, la sí. Verdad, sí, mezcla sí. que lleven of, ofrendas y, of, y ofertan... Ofrenda, ¿ofrendan? Sí. Ofrenda, yeah. Como la ofrenda de flores. Es verdad, oferente. el oferente. oferente. oferente. oferente. Somos, y somos aprendidos pues de Aragón Televisión. Le, le, le van Coca-Cola, a los santos... ¡Ay, una Coca-Colica para los santos! El, el de los increíbles. Coca <risa> ¿eh? Los leones de la gente de Bilbao. Coca-Cola coca Light, cero normal? Cero, cero. cero, ah, normal. cero, cero si los santos <risa> se le mete ahí... Solo coca. Se le mete la aureola... Oh, Sin cafeína. Yo sí que veía muy, muy transferencia entre DF y Chiapas, pero claro, porque eso también era selva, o sea, mm. que decir, eso sí. era. Porque son o sea, gobiernos diferentes. No, pero que es... 10 millones de habitantes. Que sí, no por eso. 10. Pero que, que no oye, porque estás en Chiapas y zona, pues, campesina, de selva, o sea, pues, eh, el, eh, por ejemplo, flipaban con las nuestras botas, unas botas. Eh, tampoco nos han visto, pues, nosotros estemos con ninos que nunca nos han visto en un espiello Hostia, eh. Sí, o sea, cuando les mostremos A les ciudadanos fotos Y pues claro, iban locos porque ¿Y les, ¿y les robasteis el oro? Eh? Porque <risa> Iban porque con nunca no... de vidrio oh. Yban, o, sea, se, o sea, se reconoce Van pues eso en los veires y en el agua Pero no en una imagen nítida De los Oye. mesmos O sea, era como Oye, muy fricante Mira flipante. mi Samsung Como, pa, como sí, pabellos sí. en un móvil, ¿no? Buah. Sí, no, la verdad ya que este Pero vamos Yo y, lo decía también porque no sé aquí mismo en la península entre el norte y el sur había mucha diferencia en Italia en Italia pasa igual. Sí, sí, uh -huh. entre el norte y el sur había mucha diferencia. Yo no o sea, teruel, yo blinqué... y, y, y el resto. Sí, yo blinqué de <risa> en, en lo es nuestro país, ¿no? <risa> blinqué de de Chiapas también ahora pues pues nada, así que me flipó muy todo lo que dicen del que tú también lo oyerías, lo que el tru lo que claman el zapaturismo. Sí, que lleve es San Cristóbal ¿no? de las casas que lleve sí, una sí, barbaridad sí, o sea todos bueno. los cacharetes para comprar no todo, y, todo eh, o sea anti nosotros estoy como muy muy chocan porque claro llenan pues con todos los cursos estos que te fan los colectivos de apoyo aprofito tacharras de Caracol esos colectivos de refirme y todo eso que, que cuando P vas ¿podés, en cu poder sentir el programas sobre Chiapas y Caracol Zaragoza ahora también en Youtube sí Uh -huh. eh, que te, te advierten ¿no? en los talleres que no digas que basta chiapas, que no le ves chambretas, que bueno que, basta, que si va hasta chapas, que te, que te, nosotros nos aprendíamos <risa> nosotras nos lo, las cosas turísticas que tenía Chiapas cuando nos preguntasen por decir no vimos tal la, ta la cascada azul, tal templo de no sé qué, tal tal ta, ta. No, no levar chambretas, no decir nunca en, que ya no estabas comunidad y justo, plega, o sea con unos cuidados de de estar todo el día, pues eso ni con taxistas ni con el delote ni con ningún porque todos son voceros de, de gobierno y plegas en San Cristóbal y de repente hay, eh, souvenirs de San de, Uy, de San Marcos si sí, ya le ya le gusta ya pero eso eh, un marquitos te le sí, y es sí. como cómo, ¿Cómo? marquitos no, metros, tres, tres, ¿cómo tres, no pero pero que quiere decir que ya muy harto o sea todo el, todo el pues eso o sea, todo que... el capitalismo en torno al movimiento sí de o, o sea y como joder qué pasada y eso pues sí, Mercart lo, lo mismo que con el Che Guevara a nivel sí. a Rand Mundial no sí claro pero con el no te no te advierte sí, casi, ¿no? Sí, oye sí, no, no, no muestres ese Che porque tal y de, o sea vas del, del, del autobús y y como joder y ya, sí, y como, ca casi que das más no, canteo, sin una camiseta el, del ZLN no, como <ríe> Superman no ya te, te arrancas la chambre, la chambre y te sale ya la chambre tasti de, de ZLN soy compañero soy compañero pero está lleno Como cuando vas a un concierto con la chambreta de tu propio grupo, ¿no? Eso penible. Es oye, pues es lo penible, mismo, ¿no? Oye, muy cutre. Sí. No, no, pero yo. Ah. No. <risa> yo no lo fui nunca. Sí, sí. Pues si tú le vas siempre la misma, si llevas siempre la de Brimpas, cuando vas a la de ¿la le vas? No, pues mira, precisamente. Voy con la, la esperanza <risa> de encontrarme con <risa> Chavis Arriba. Agu aguanta, aguanta. Hasta que, que, que los oyentes y las oyentes sepan lo que, de qué sentimos charlando. ¿Qué chambreta le vas ahora mismo Carlos? <risa> No, dilo, dilo. Tuche. La de, la de Radio Todo. Oh, ¡Oh! oh, me ha vuelto a pasar, señor. Sí, sí. El año es que viene voy a Alemania. Esto es nada, Mayer Farrell. Si nos sigue escuchando, esa avisarrea para que Carlos pueda hacer lo ridículo con la suya chambreta de brimpas Paz que torne a tañer. Porfa. No, ya, ya tengo la chambreta de Seavisarrea también. O sea, que, que me la pille en Vals. En Vals, y se polígono industrial. ¿Sí? que no que a ver tú estés en un polígono industrial pero yo estoy en un lugar que había o canto de polígono industrial pinchísimo, no pinchísimo. Uay, una oh, cosa oh, preciosa claro. Vals, ah, ah. Yeah. la charrar, la, la, charrar, flor, de, la Florencia de Cataluña ¿Podemos de, de Cataluña que también hay otro país y qué, oh, pues, ¿Y qué ah. cuento de, ah bueno mira en la Troya estemos charlando de la garrocha no sé con quién con yo con, no, yo, no, con no, tú, yo, yo con yo, tú yo, yo, yo me yo metí una foto en Facebook y la ah yo. sí de Castelfuji de la de la roca Un lugar que es muy pincho desde la carretera. No, pues, y nosotros eh, no, no, no. pasamos y no, no adentramos. Y, pues, me, no me, no me... te pierdes cosa. No, no sea, pues no. La, la foto llevo impresionante. Pero sí, desde sí, sí, sí. ahí fuera, ahí una carrera y Claro, bro, porque, porque si, si, no, si no te caes por. No, pero que llevo no, unos cortados. Pero que vi a lugares que tienen, yo qué sé, portales en la plaza, una iglesia bonita. Si o es sea, no no que ha hizo. Joder, tampoco no Mejor que Andorra será o qué es. Andorra mejor que Andorra! de la, la mía <risa> <Es> mal albalate. <risa> no, pero que Castel... <risa> Es verdad Castelfujet lo de, de ahí fuera Y impresionante, que sí que la foto Oye, que no, metí pues, es y tal, yo muy sí, sí. yo muy pincho pero Sí, y sí, pues... con una bandera indet. Uh -huh. sí, bueno, bueno. bueno, nosotros estamos en en el volcán y se de Santa Margarita. ¿no? Sí, ¿no? Sí, oh, sí, sí, sí, nosotros también que tienen otro centro ahí la muy bajo. Mita. Sí, yo pincho yo. Eh. Sí, sí, si sí, una ruta de tres volcanes eran. No sé Si estemos es todo el rato no sé Viendo volcán sí, Porque facimos, una ruta, facimos Isa Y pues un otra En Olot También nos facimos La de Puyarta Los volcán Que tienen Asti sí que en ti El mundo bien <y> chulo <risa> eh. la la la En Olot Pero de verdad La gente dice Que tiene Olot Una farmacéutica Soy milenio No sé de qué hablar Yo no lo sabía Yo no lo sabía Yo no lo sabía Yo Yo por qué lo hacemos En clase de catalán Que no sé qué La farmacéutica de Olot Y yo por Se pegó como Ortega Lala La los, sucesos, los sucesos. fiscalía. No, que yo en los sucesos. Yo en los sucesos y los deportes me los paso en los telediarios. ¿Tampoco que no podías pasártelo? Que era ultra famoso. Que no, y las niñas estas del caser tampoco no me enteró de una puta mierda no, nunca. No, que que no, no, que yo eso no, no atendeba. Sí, sí, no. mejor Yo solo bueno. noticias. polidas de gatetes y todo eso gatetes, <risa> claro, ¿eh? monetes el real zaragoza <risa> y se no oye polido y se oye una mierda ¿Cómo que no Yo estoy feliz cosa huesca, huesca. Somos del Ebro. Nos queda poquico rato, ¿eh? Nos queda menos de 10 minutos. Así no es que no sé, ve el, ve el puesto más así en rapidez. Peñaflor. No Peñaflor, peña venga, charla peña de Peñaflor. Viacheta Peñaflor. <risa> cheta Peñaflor. Sí, pues eh, Peñaflor ve un vedado de puta. Ma, y de, un un muy vedado. bien. ¿Un qué? <risa> ¿Un, qué? Un, ¿Un, ¿Un, qué? Vedado. un vedado. Un vedado de Peñaflor. Un pues venga, cuéntalo. Los píneres de Peñaflor peña y luego la iglesia mudéjar. Sí. Y luego la peña del cuervo. Bien pincho, ¿eh? Y luego el nuevo campo de fútbol que hay. No, no, no mía, sí, pero... ¿Y las piscinas? O... ¿No te olvidas de las piscinas? Como <risa> <Y> en <el Pussou> Andorra. Y el frontón. Y la Virchel. No, el vedado de Peñaflor es súper importante. ¿no? ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora bueno, no, no es un no, Hombre, que tú yes a Asti. No, coño, no soy no, de no, no, Tengo casa. No, o pusa a una Y la mora y la chica. Pero bueno, que el vedado de Peñaflor lleve un ecosistema súper importante a Zaragozeta, a todo el Valle del Ebro. Mira, ya tienes tema para lo siguiente: tierra de Barrenados que te toca pasada Especial Peñaflor. Especial rapaces. No, la, la mayor traza de Vierra Paces en Zaragoza ye, no lleve harta ordeza, lleve a a Peñaflor. Como hemos, eh, como hemos pasado de estar charlando de, del estudio Ghibli al de a Peñaflor, <risa> he plegado yo y todo decadencia. Vengan <risa> <risa> aquí los eruditos charlando de Chapón y, y plego yo y, y a charlar del Peñaflor. <risa> Hola. <risa> que, que se veiga lo vaso, que se veiga lo vaso. Que nos ofende una foto. La bueno, que nos más, podríamos po, po, po, po, charlar de. O VH más pincho que Feito Televisión o 1 Radio 0 vale. ahora, ahora mismo Yo lo tengo ah, que decir Pues claro. hay que decir Ah, no sé Yo a Nicaragua ¿Eh? No ¿Por qué ves, venga, no? A pues Nicaragua, a no, Nicaragua Nos queda poco rato, no, ¿eh? No, nos queda poco ya No, otro día Un especial Nicaragua venga, Hostia, yo, yo me Oh, de charar con tu de Nicaragua Mal Arroba ¡Uu! ¡Ja, ja, ja que que no sé opuesto puesto más no sé así nada rápido Plevia de, de ya tres, Ale, tres, rumanía, rumanía bien chulo tres minutos nos, qued, nos queda nos le queda rumanía y no, epi pero... rumanía, rumanía. Ya, ya charremos en un tierra sí, sí, de barrenados sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. no pero oh. ya ya no más decir opuesto puesto más pincho en que has estado ah vale ni Hasta... un hmm, problema petróleos <ríe> tayo perú <risa> tayo me fa muy todo el perú, perú. joder macho. y el machu picchu sexy sí. guaman estambul estambul o estambul ya me llevo el Turquía Turquía también me fue Sí, tómalo. ahora mismo igual no Caliye ojalá O cal esperan Bé, un poco, pero... Mira, que, que por tu no irías a ningún puesto? Pero... Cali a todos, no, ¿todos? La miedicó. Mie Hombre, no, yo era la Turquía <risa> ahora que cuando <risa> esté yo, pero bueno. Yo más allá, en Nicaragua. ¿Más allá? Hizo que llegue Un volcán. Oh, Bahía de más allá. ¡Ja, que mate! ¡Ortega muere! A <risa> lo Acabas <Arroba> de matar, <calía. risa> macho. Pues yo no digo ningún porque no, no sé... Oh, chapón Toma por aquí, por aquí dicen Río de Janeiro Río de Janeiro Has estado en Río de Janeiro Pero bueno Has estado en la playa En Río ¿Río tiene no, no, no, playa? ¿Pero qué llevas? Estaba manchando este follón es que no sí. se siente ha <risa> <risa> habido un pequeño percance con Chulia ¿qué ha pasado con Chulia? Ay. que no hay Chulia Ch que, le va, que le va a bajar en la cara Chulia allí chilando Chulia, chila Chula, chi Chulia allí pintando Chulia que chilas <risa> con mi mochila mochila <risa> yo, yo que no me puedo decir por ejemplo Chapo me ha feito muy togo y Estambul también hay un viaje súper especial para yo Cervera de la caña. Yo sé decir un puesto de Estambul, La mezquita azul. Oh. Como tú has dicho lo del volcánico este. Pues a mí me mola más la, me mola más, me mola más la otra. Sí. Santa Sofía. Ostras, yo Santa Sofía me decepcionó muy. Haya ¿no? sí. sí. Sofía. Ahí venden quedas, ¿no? Sí. O sea, no en Santa Sofía, en es Estambul. Los, los minaretes están feitos de carne. Y tira, <risa> tira. <risa> bueno, como buenos zaragozanos, todos los zaragozanos y zaragozanos que íbamos a Estambul, hemos ido al Medusa de, de Estambul. ¿no? <risa> medusa bueno. de, Estambul sí. de Estambul. A pedir <risa> que, que Calamar Bravo. Que es verdad. Vía a un Medusa. Claro, y original Chinal de Estambul. y me yo, estoy me yo estoy charrando con unos turcos y decían ah, mi, yo, pri mi primo tiene que va a pensar la cosa <risa> yo, <risa> yo, también ya eran gallegos <risa> yo no lo entré porque Pero hombre por, porque o medusa, o medusa de astilla y un puesto <risa> <risa> llamando llama, no no llamando selecto el folle del kebab y <risa> era un puesto caro el del kebab <risa> todo pleno de cachirulos <risa> el con, con la ladro turco <risa> Y un puesto, caras ti y no entremos por eso, pero estemos charrando con el que viva en la puerta y dice, va, sí, sí, yo estoy en Zaragoza porque venivante aquí a aprender castellano. No te no dijeron no entrar porque le va a dar zapatillas. <risa> <risa> lo siento, señor, y este Lo siento y ya. Y, bueno, y reservado para el señor Armando. Que se nos acaba lo tiempo, que viene escándalo en las ondas, que seguimos en de Estrella a estrela, en el 101.we, toda FM, toda la jornada de we, eh, de raza en aragonés y en, y en catalán. <risa> Y bueno, pues nos hemos estado... Kinoi? Nos hemos estado... Es Samara le ha dado un baile. La Mara, la Mara no te des tanto Otro día especial, ten, ten, ten, ten, caídas en bicicleta. Que ya salí en de guardia, Javier, te creyes? Hombre, pues es mejor, ¿no? bueno. ah, pero si tú... Sí. Sí. ¿Estabas en el suelo y no te adullaba ningún? Sí yo te ascuite, Pero pero no sab... ¿cuántas tamaras vi en Zaragoza que vengan en bici y tengan la mía voz? Que no escute que ella la tamara ah. Hombre, de efecto no? ¿cuántas tamaras vi que duñado. tenga la tuya <risa> voz? ¿Si, <risa> tamaras, si solo es la única tamara que lleva a no Estudio de Guardia eh, no, has no, has escuchado? Escuchado. Pues, no hay más tamaras que llame a Estudio de Guardia Esta conversa la seguimos en Overmood Que llenarnos en un programa Que los escandalosos querrán entrar y tal Y que les despedido el programa, co Eso sí que llené es que El ska <risa> bueno, pues eso Despedimos una otra vegada, eh, Gracias Rubén, Mario Armando, Tamara, Chulemarga hey, hey. <risa> Bueno, a tú y que feigas Muchos programas más au pa, au pa. Eso, eso. A, ver, a ver si arribamos a los 100 eh, Who knows ya espero que sí y que lo vea igual igual traigo viera de marca traigo ámbar a lo loco Barrenao me dicen una Sí, pero ámbar, pero de las de verdes verdes. Aurum pero Jonquilata De la de medio bueno pues has estado sentiendo la chen que nos sienta tierra de Barrenao Las mujeres de Gaza y su honor Ay, ay, los de la raíz ahí en, Voy a en, a en mucho, acústico se... oh, Esta no hay Esta no se separan ¿Y eso? Ya ah, se separa empiezan listo. a implorar O, o se, se prenden en un descanso Bueno, pues como, como, uh, bueno, to como pues, todos los, los grupos grandes de Valencia, ¿no? Se fan grans, no sé, las aguas sí, Sordas yo, Pencat, torimpas. Qué raro, eh, también. Bueno, pero, después pues, sí. bueno, No como no, en Aragón. O sea, <risa> <risa> que no había ni grupos <risa> grandes, esclata, <risa> ni esclatan, <risa> ni Hashtag, esclata. hashtag <risa> <risa> Eso Y soy en Valencia, ¿no? Esta, esta ha sido mi aportación. Que sale a otro escape. <risa> bueno, pues has estado sentiendo lo programa... Hablando de ¿no? <risa> <risa> <risa> lo programa Tierra de barrenados de Rosa en Aragonés, como siempre en Radio Topo, la boda sin voz también la nuestra venga. Pobre impás, claro, ¿no? ¿no? <risa> den de 2015 probando fer más fácil vivir en Aragonés somos las que no revelamos las que no nos vendemos sin patrocinio sin subvenciones los magels del Aragonés los maquis grafico los que no cambian de criterio cada 5 minutos si llevo en un malo lo decides tú misma la Comic Sans del Aragonés del <risa> Aragonés <risa> Esta, esta, esta cantería muy hippie. Eh. Muy to, muy to. muy <risa> emocionado. Mira, la chile le gusta poder poner de Hablate <risa> Guayén. Oh. Sí, sí. ¿Cómo sabes <risa> que la raíz Que se. Te recordamos que Tierra de Barrena, <risa> no, o sea, tal otro. Oye, la versión radiofónica de un blog de mismo nombre, aunque llevo casi 12 años recontando las mismas, las mías movidas, siempre, pero que sin aragonés. Nos vamos despediendo con Órbita que, que lleve un dos grupos que participa en Ozaguer Chilo 2. Discazo. Y bueno, pues búscame en Los vas dentro de un rato y también en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Flickr, en Telegram y en Evox. Y si quieres escribir los programas anteriores, puedes descargártelos desde el blog, desde la plataforma de podcasting y e desde la web de radio Topo, Radiotopo.org. Aunque también trobarás toda la resta de programas de esta radio libre Zaragozana, en ACento1.hueto. Que le damos 25 años informando a lo pueblo. Y recuerda, y recuerda que si es falta de cuñados, ¡ascuita tierra de Barrenaos! Bueno, ya acabamos este programa 50, todos iniciamos con Orbita de los Zaguer Chilo. ¿Y qué me decías, Rubén? Que nos dimos de ver muy ahora mismo a la Vía Láctea. Toda la chen que nos sigas cuitando puede venirse neta ti. Y seguís, que ahora ven los escandalosos. Que los venimos escuchando en la Vía Láctea y ya los tengo para aquí. ¡Bien! ¡Que vaya bueno, TD Believers!